llevo una putada porque bueno pues ya la sintonía ¿eh? perdióse la sintonía nunca quedó grabada bueno anda ¿Qué vamos a hacer ¿eh? sabéis la de sobra <risa> los que sintáis anhedonia ¿eh? todos los hermanos ya ya conocéis la, la sintonía vamos a ver si no si no para otra vez ¿eh? vamos a ver si no para si no para más ¿eh? vamos a ver a tocar aquí este botón tal y seguiremos mirando a ver oye pues mira lo que me dio por mirar porque ¿Eh? porque no tenía yo no tenía intención de de repente decir, déjame ver ¿eh? si esto está grabándose correctamente o no está grabándose porque hay una, una cuestión, yo creo, de mero narcisismo ¿eh? porque no deja de ser narcisismo el querer grabar el programa el, el querer perdurar no sé, creéis que creéis que tiene algún de algún interés eso de ¿Eh? de pretender la, la perdurabilidad ¿eh? de estas cosas que yo digo aquí, que tampoco van a ningún lado. No sé, no sé, y curioso. ¿eh? Pero a mí no me deja de prestarme esto de... O a lo mejor ya sencillamente que ya soy adicto al tema de eh, al tema de, de grabarles cosas y que queden ahí para la posteridad. ¿Quedarán para la posteridad? No sé. A mí además gusta me eh, subirlo a... Cómo se dice esto, Archive.org que bueno pues no es la, la única opción ni lo mejor, la mejor, ya la mejor, porque hay gente que lo que fae es subirlo a ibox.com, e que bueno yo uso mucho, ¿eh? yo uso mucho. Lo que pasa que a mí no me gusta subir en mi programa y porque yo cuido que, que que en mi programa No, no debiera estar ahí, no debiera estar ahí. archive.org, si lo, si nunca conocéis la página esa, si nunca fuisteis a, a ver un, un programa grabado de la, de la cuca por ahí, pues pues pues di, pues di, mira, y a ver, eh y, y un sitio muy curioso, y un sitio muy curioso, porque además eh, para pa más, para más cochondeo, que, yo, que yo, una de las cosas que a mí me parece que que, que bueno que me encanta, que ya es romántica, que tal eh, dicen que tiene la pretensión De, de de guardar ahí una gran biblioteca un gran archivo como eso no me como eso no me dice eh, de, de toda la, de toda la cultura toda la producción del del mundo del planeta oh, me encanta que que hay vos igual también ¿eh? pero bueno a mí da más la sensación de que esos es, y demás bueno pues una iniciativa un negocio para para sacarse un, un perras cosa que está muy bien, eh, cosa que está muy bien eh, yo no coincido con otros que, ¿eh? que dicen que el, la iniciativa empresarial y una forma de participación en el sistema y, y, y que por tanto ¿eh? por tanto tendríamos de, de rechazar los que estamos a, a la contra del sistema pues que teníamos que rechazar eso bueno yo yo cuido que cuido que no eh Cuido que no lle que no lle necesario, que no llegue necesario, porque Hoy, estoy en el entambo de un cantar que voy a poner después, pero que voy a poner después, joder, son una hora, no sé por qué suena ahora. Bueno, sí sé sí, por qué suena ahora, suena porque soy un gañán un... y puse el botón que no tenía que pulsar, pero bueno, tampoco eso no llega grave, eh. no pasa, pasa absolutamente nada. no sabéis porque todavía para variar no, no, no lo deis pero yo supongo que ya lo sabéis todos que estáis sintiendo ¿eh? la, la, la emisora esta Radio Cuca no lo sabéis todos ya siempre sí claro que lo sabéis ¿cómo no vais a saberlo? ¿estáis sintiendo Radio Cuca? Radio Cucaracha, la radio libre de Ugueu que lleva 30 añinos ya. ya bueno ya vamos para 31 porque eh, esto arrancó en el 83 tengo que reconocer que no sé en qué mes ...pero creo que por medio... ...bueno cuando fuera... ...pero no, no arrancaría la última semana del 83... ...digo yo... ¿eh? ...o sea que ya llevamos 30 años y pico... ...dando la... ...dando la vara... ¿eh? Y, ...y esperamos durar muchos más... ...no sé si otros 30... o a lo mejor otros 60 o otros dos, no tengo ni puta idea ¿eh? y la verdad que tampoco llevo una cosa que, que me importe en exceso ¿eh? no llevo una cosa que me importe demasiado porque lo que me importa, especialmente aquí en la radio ¿eh? en otros momentos soy yo muy muy, muy paranoico y, y me preocupo de que si, si el futuro, si tal eh, una chorrada Aquí en Radio Cuca lo único que importa es el presente, y el presente es que estoy aquí esta noche, y abondo más que abondo. Bueno, y Radio Cuca, los, los jueves a las 10 de la noche, ¿eh? Desde 18 minutos de la noche a y 9 tan a punto de, tan a punto de dar. El programa que hoy ocupa les ondes libres de la Radio Cucaracha, Radio Cuca, la Radio Libre de Ubieu, ¿eh? y Anedonia. El que presenta Anedonia y el Anedónico Miserable. Y el Anedónico Miserable soy yo, ¿eh? quede claro. Y en Nedonia, pues sentir en el 107.3 de la frecuencia modulada, pues sentir en la página web de Radio Cuca, www.radiocuca.org. Y también puedes descargarlo si quieres en cualquier otro momento. ¿eh? En cualquier otro momento de tu vida, puedes coger y decir, ah, voy a buscar a Nedonia. ¿eh? No necesariamente el último capítulo de Nedonia, a lo mejor te interesa buscar otro de Nedonia. Que ya hay muchos, hay más de 200 ahí en, en este sitio que vos decía ¿eh? en el, en el www.archive.org ¿eh? o.com. Ahora o no lo no sé, creo que .org Bueno, yo igual, igual porque está enlazado desde, desde la página de Radio Cuca. ¿eh? O sea, ya que si entráis a la página de Radio Cuca, ya va esto para ahí un, un enlace que os lleva a. al archivo y la de Radio Kukka y si estoy seguro que lle www.rradio.cukac.org bueno ya sabéis ¿eh? sabéis los que los que teáis de sentir este programa o de descargarlo de sabe Dios qué ¿eh? que de mes en cuando muy deseo mes en cuando Eh, dedico yo el, el programa a hablar de, de libros ¿eh? Y un tema, curiosamente, que a que la gente gusta ¿eh? Eh, No considero yo tener un gusto especial para la literatura Pero bueno, se reconoce que me encanta, me encanta leer ¿eh? Me encanta leer sobre todo ficción ¿eh? Eh, Yo siempre... Gústame ver los análisis de la realidad que se hacen dentro de la ficción. Ya sé que puede parecer una una contradicción, pero bueno, pues a mí, muñe tal, yo qué sé, pues yo acuérdome de siempre de, de que si si quería, por ejemplo, eh, conocer información sobre un fecho histórico, eh, pues mejor que agarrar un libro, eh, un ensayo, un libro de, de, de texto sesudo. Sobre, ...sobre el fecho histórico en cuestión... ...siempre prefería eh, agarrar un, una novela histórica... ¿eh? ...una novela histórica, eso sí... ...normalmente, preferiblemente escrita... ...o bien, bueno, por un historiador... ¿eh? O, ...o por algún otro apasionado del, del tema en cuestión... ¿eh? ...tengo allí novelas históricas muy, muy guapas... ...y muy buenas, sobre la Edad Media... ...sobre otras civilizaciones... ...sobre los aztecas, por ejemplo, tal... Y bueno, la verdad que, joder, unas cosas realmente interesantes. Aprendes más ahí, o yo por lo menos, eh, no sé cómo aprenden las otras, las otras personas. Yo aprendo más a lo mejor de esta manera que, que de la manera que sería la tradicional, la, la académica, ¿eh? de coger ahí y, y, y leer un libro de textos, sesudo, lleno de datos y tal... A mí gustame más de esta manera, porque mmm, a mí, por lo menos, genera más interés. Entonces, es más fácil que me quede con las historias que pasaban a uno en la civilización azteca, eh, dentro de los aztecas del siglo XV, ¿sí? y, y que aparte, bueno, pues todo lo que pasaba, pues va, si, si el libro está bien escrito y está hecho eso, por un historiador o por un apasionado del tema, pues normalmente eh, siempre intercala... lo necesario para pa, pa describir ese mundo esa esa cultura ¿Mm? yo siempre fui así eso no quiere decir que no me gusten también los los, los libros de de non ficción ¿eh? el, el ensayo y, y bueno los libros de, de texto digamos de, de texto no sé si decirlos si así no pero bueno los libros que son más eso pues para para dar información acerca de, de un fechu cualquiera ¿Mm? Pero bueno, todo, todo este rollo bien, ¿eh? todo este tema de, de volver a hablar de libros, bien porque habrá como, no sé, unos, unos 15 días, un, un mes, eh, pues me un reto, ¿eh? una, una amiga mía, ¿eh? Díxeme, bueno, ella primero hizo el esfuerzo de intentar hacer una, una lista con los dos 10 libros favoritos. Y yo acuérdame aquí dice digo bueno, eso ya es prácticamente imposible. ¿eh? Y es una cosa que yo creo que, que no se capaz de, de hacer. Y dice, bueno dije, bueno, es muy complicado, ¿eh? por supuesto. Pero bueno, podréis intentarlo porque, eh, bueno, podemos hacerse. ¿eh? Después lo que pasa que a lo mejor dentro de cuatro días ya no satisfecho con, con esa con esa lista, ¿no? Y entonces pues me pues, me hemos lo. Y, y, uf costó, me costó un huevo, ¿eh? eh además, eso eso que me que me decía, porque una de las cosas que me decía también, era que, claro, que poner nada más diez, que ya era complicadísimo, ¿eh? Doy fe, doy fe, que poner nada más diez, diez, muy complicado, muy muy complicado. Yo, bueno, agarré agarré papel y bolígrafo, ¿eh? Y me a, a ver si era aquí en la... A buscar a ver cuáles eran los mis los libros favoritos. Para el número uno, visto al revés, ya veis que les, la mayoría de les, de les listes, este del estar, eh, suelen empezar por atrás y e van subiendo hasta arriba. A mí no me queda más remedio que empezar por arriba, porque es el, el que tenía claro cuál era el número uno. Eh, los demás no tenían ni puta idea de cuáles cuál podía ser. El número uno, sí, yo creo que ya lo, lo dije muchas veces aquí en, en programas que tienen que ver con libros y, y en programas que no. Pasa que el número uno lo que puedo hacer es comprimirlo, entonces no es un, un libro, y nada más un, un relato. ¿eh? O puedo expandirlo, ¿eh? entonces tampoco sería un libro, sería prácticamente toda la producción de un, de un determinado autor. que que sin duda es el mi autor favorito ¿eh? el mi escritor favorito me y de mucha gente porque era maravilloso ¿eh? de hecho yo bueno eh, si voy a mencionar un relato de él como mi favorito no es no porque si me parece que es mejor que los otros es de los mejores que o de, o de los que a mí más me gusten de él ...pero tendría bastantes dificultades... ...para decir, este y es mejor que, que este otro... ...lo que ocurre, que bueno, fue el primero... ...que leí de él... ...el primero que leía más, siendo siendo bastante niño... ...y, y que me dejó totalmente fascinado... ¿Mm? Eh, ...tratase de... ...bueno, ya lo sabéis de sobra, los que me conocáis... ...o los que tengáis sentido de algún otro programa de... ...de Anedonia, que falara de, de libros de literatura... pero bueno tratase de, de del gato negro ¿eh? de Edgar Allan Poe de Edgar Allan Poe eh, yo a la hora de escoger los libros que os digo los libros que más me gustaron más que eh, julgar lo lo bien escritos que tal o tal que yo la verdad que yo para crítico no valdría yo para crítico no valgo porque nada más he, Si me gusta o no me gusta, no sé decir el, el por qué, ni en el por qué no, ni si es bueno, ni si es malo, yo solo sé si me gustó o no me gustó. Y entonces a la hora de, de escoger los los míos favoritos, lo que tuve que hacer, que ¿eh? lo que me pareció más más interesante, eh, o bueno, lo que me salió del alma, porque la verdad que, que luego pescancé en vez de que ya era sena. ...fue escoger los libros... Que, ...que en el momento que los leí... ...por algún motivo... ...pues me, me llegaron a... ...me llegaron muy adentro... ...porque dije... ...Joder, pues precisamente... ¿eh? ...en este tema estaba yo... estaba yo pensando ahora mismo... ¿eh? ...o bueno, pues la, esta situación fue... ...hostia, pues fue realmente... ...coño, mismamente... ...joder, el gato negro... tengo grabado en la cabeza... ¿eh? ...sé perfectamente cuando... ...leí el gato negro... ¿eh? Ya lo conté, ya lo conté en estos ondes, pero no puedo, no puedo evitar contarlo otra vez, porque porque realmente joder pues mantener esos recuerdos de tan niño tendría ¿eh? yo no sé, no sé qué edad. Ponte que de 10 años a lo mejor, por ahí. Yo siempre cuando falo de cosas que me pasan de niño pongo el número 10, no, no sé por qué, porque podía decir no, esto pasóme a los ocho, pasóme a los seis. bueno no sé yo pongo que me me pasó a los diez y a los mayores verdad Lo mío, míos y mentira igual tenía tenía ocho igual tenía once no lo sé pero lo que sí sé y en donde estaba ¿eh? estaba en el camping del Rinconín en Sijón ¿eh? eh, y era verano obviamente un día que hacía mucho sol y mucho calor y yo estaba allí porque porque unos unos tíos míos ¿eh? unos tíos vuelos míos Pues bueno, pasaba en el verano allí, Años después yo propuse yo con unos colegas alquilar por verano un apartamento en Xixón y de vacaciones en Xixón. Bueno, me la pidaron porque ya no se lleva el tema de la pero si no hubamente lapidado hubíenme la pidado. Bueno, pues me oye que vos por Xixón, lle un sitio muy fayeizo para pasar el verano. a mí un sitio que me presta, oye, que tío, todos los días hay cosas que hacer, en verano en Xichón y cosas que ver, y, pero bueno, oye, qué sé yo, caúñe y cada uno en la piragua, entonces yo propuse aquello, eh, bueno, pues poco menos que me ejecuten, pero bueno, pues, oye, nada. Pues el caso es que estos tíos míos sí lo hacían, ¿eh? estos tíos juegos míos, pues plantaban la tienda de campaña, en el campín del, del Rinconín, en Xixón, y estaban allí, pasaban allí les, les vacaciones, ¿eh? Bueno, pues una vez que estaba allí con ellos, yo no pasaba las vacaciones allí, pero bueno, pues fuera a velos para ir a la playa o qué sé yo, alguna historia y tal. Y hubo un momento en el que estaba yo bastante, bastante aburrido. Y entonces, como a mí toda la vida, ya incluso de niño, me prestó mucho la, me prestaba mucho la lectura. Siempre fue la mi, la mi afición fundamental y yo creo que sigue siendo, pese a que ahora cuesta más trabajo. con más trabajo el centrarme, el concentrarme en, en, en eso, en la lectura, en el libro que estoy leyendo, yo muy triste pero, pero yesina, eh yo una capacidad cognitiva que se, que se pierde con la edad, como, como tres muchos, lo que pasa que bueno, yo pierdo la mucho primero que los, que los demás por una serie de cuestiones, como ya estáis fartucos de sentiles, pues tampoco yo plan de volver a volver a contarles ahora mismo, ¿vale? pero bueno, eh, que yesina Bueno, por pues la cuestión ya que yo estaba aburrido, ¿eh? y entonces pregunté a, a la mi prima, a la mi tía prima, para ser, pa ser exactos, si no entendía la que querías. Que ¿eh? Y entonces aburríome un libro, ¿eh? intitulado Narraciones Extraordinarias, después descubrí que, que, que cualquier libro, cualquier recopilatorio de cuentos de Garland de pues Eh, llevaba ese título, narraciones extraordinarias, aunque fueran cuentos diferentes los que compilaba. Hoy, hoy no, ayer mismo vi otro con otro nombre, lo que pasa que el, lo mismo, eh, un, una compilación de relatos de Poe, pero que se llamó de otra manera, que hago la madre, ahora no me acuerdo, bueno, igual, no pasa nada. En este caso ya era una edición de Anaye, me parece que ye. y en de esos de una colección supuestamente juvenil, digo supuestamente Porque siempre me llamó la atención de por qué los cuentos de Poe eh, se consideran literatura infantil y juvenil cuando cuando quieren, bueno cuando son macabros y, y bastante angustiosos. ¿eh? Pero bueno, una colección juvenil, ya te digo, me parece que de Anaya, ¿eh? unos de tapadura color blanco. Eh, Pazme que llenan de Anaya. ¿eh? Y bueno, pues yo sentéme en un. Como una especie de taburete o una silla de playa, no me acuerdo ¿eh? de, eso, de ese detalle, no me acuerdo muy bien. Si sí, me acuerdo que yo pusiera por un arriba la cabeza ¿eh? para protegerme del sol, para que me diera la sombra, no me acuerdo si era un, una lona o, o una toalla, lo mejor, estaba yo allí en plan fantasma ¿eh? arrequechado en de del textil de, de aquel, ¿eh? leyendo aquel libro del que yo no sabía nada. Yo en aquel momento, bastante iba yo a conocer a. ...a Edgar ¿eh? eh, ...bueno, no, no, espera, espera... Eh, perdón... vamos a recompilar para atrás... ...el... ...el... ...el, el título no llega narraciones extraordinarias... ...no... era el gato negro... ...y otros cuentos... ...ah... ...coño, sí, sí, el gato negro y otros cuentos... ...o el gato negro y otros relatos o algo así... ...sí, sí, sí, sí, sí... sí. Eso, ...eso era ese era el, el título... ...jódiome la, eh, la... ...toda la argumentación del antes... ...de que siempre ponía en el, el mismo título... ...a, a las compilaciones de relatos de Poe... ...este tenía otro título... ...bueno, sigamos... Pues yo estaba allí, en bajo de, de aquella toalla... ...aquella lona, no sé lo que allí era... Eh, protegiéndome del sol... ...y leyendo aquel relato... ...que me estaba dejando... ...bueno, estaba lo primero angustiándome... ...pero ya que Poe... Eh, ...yo lo dije aquí más veces... Y el único caso que conozco de una persona que escribe literatura de, de terror, digamos, y que lo consigue, por lo menos en el mío caso. ¿eh? Yo tengo leído muchos relatos de, de terror, ¿eh? siempre buscando a, a Poe también, tengo que reconocerlo. ¿eh? Eh, yo siempre estoy intentando leer. algún relato, relatos de, de, de algún autor de, de terror, que consigan que yo sienta esa, no, no, no era miedo, no era angustia lo que yo sentía con los relatos de Poe, ¿eh? era, era ansiedad, y ¿eh? era angustia, ¿eh? una situación opresiva angustiosa ¿eh? yo era eso lo que sentía cuando leía el gato negro, cuando leía el gato negro, y cuando después leí tantos otros, el enterramiento prematuro, el, el, el pozo y el péndulo, joder yo, el barril amontillado joder yo con eso quedaba uf, temblaba, no sé, ahora el me no me creeréis, pero pero está ahora escaraballando sobre el Pelleyu. ¿Eh? De verdad que os lo dijo Y no hay ninguna asesoración Ningún tal Y que Poi eh, tremendo Y llevo muchos otros autores de, de terror De algunos que me gustaron Pero no porque fueran capaces De, de provocar esas emociones En mí ¿eh? Eso solo lo consiguió Poi Me encanta Lovecraft ¿eh? Yo, un, Los relatos de, de Lovecraft todo Perteneciendo a los, a los mitos de Cthulhu Joder, pues a, a mí Gústame muchísimo Pero no me provoquen ¿eh? Esa angustia, no me provoquen esa ansiedad No me hacen sentir esa Esa opresión ¿eh? Que, que sentía Ayer los relatos de, de, de Edgar Allan Poe Que va ¿eh? Nunca, ninguno Ninguno para nada Está eh, eh, en el chat El, el pistolero meneo Está... ¿eh? esta noche con nosotros e identificóse como West Al Hola, buenas noches. Al, que no es al y es el pistolero maniego, ¿Mm? Pero bueno, buenas noches de de todas maneras, estaría ¿eh? bueno. Oye, no voy a saludar aquí a la gente que se me mete al chat, que ¿eh? con lo que me presta a mi tener tener gente en el chat. Eh, eh que eh, también prefiero apoyo sobre Lovecraft. La verdad es que no hay, hay comparación. Y no tiene que ver, porque ya veréis que que bueno cuando siga, cuando siga con esta lista, eh. En algún momento voy a mencionar algún relato de, de Lovecraft también porque joder pues también hay un tío que me gusta mucho pero pero no es no lle mejor que no es mejor que Poe no es imposible mira más eh, mira ahí lo que dice el, el pistolo de Maneo. escribe que mejor Lovecraft pero da más angustia Poe mm. yo diría ¿Y da más digo da muchísima más angustia Poe Lovecraft no da ninguna angustia Pero, uff, yo incluso pienso que, pues escribía mejor que Lovecraft. Pero bueno, como os decían antes, yo tampoco, eh, tampoco soy un crítico que se pueda decir esto está bien escrito, esto está tan mal escrito, tal. La verdad que no, no tengo una puta idea, eh. Sé que de Lovecraft me gustan muchas cosas, eh, gustan bueno, pues todos esos ratos, ese universo que, que creó Me gustan mucho los creadores de... Me gustan mucho a mí los creadores de universos. ¿Eh? La verdad, oye... me Lovecraft, gustame Tolkien también. ¿Eh? Pero bueno, pues por supuesto... Por supuesto el primero. Eh, ya veis, este ranking al revés... Eh, que empieza por el número uno. Siempre se empieza por atrás. Pero yo empiezo por el número uno porque... Porque de verdad que... De verdad que no... Uf. O sea, tan tan lloñe tan de los demás... ¿eh? si para pa escoger otros libros que me que me gustaron mm, me costó el trabajo y tuve costóme trabajo sobre todo pues poner esto y por encima del otro porque depende de la situación del momento de de la emoción que, que sientas del instante que lo leíste y sobre todo eh, no con este no tuve la más mínima duda eh, el mayor eh, el mayor relato que leí fue el gato negro eh, si yo Eh, ...escribo relatos... ...que yo escribo de ese mes en cuando de algún relato... ...y de ese mes en cuando de algún, de algún público... O me, ...o me publiquen, mejor dicho... ...bueno, hay mucho tiempo que no me publiquen ningún... ...pero bueno, bueno historias... ...vale, joder, que a mí préstame escribir... ...pues yo por poe... ¿eh? Eh, ...parecerá algo imposible... ...pero de la misma manera que sigo... ...a fecha de hoy... ...tantos años después... ...veintipico años después, casi treinta años después... Sigo, sigo buscando, sigo leyendo relatos de terror, esperando encontrar a alguien que me feiga sentir lo que me hizo, lo que me hizo sentir Poe. ¿Mm? También escribo cosas, ¿eh? escribo cosas esperando hacer sentir a otros ¿Mm? eh, lo mismo que Poe me hizo sentir a mí. Desgraciadamente, me temo desgraciadamente o, o por fortuna, temo que nunca voy a, a ser quien a hacer eso. desgraciadamente porque estaría me ser quien a, a escribir así nada bien pero también por fortuna porque pienso que que puede es insuperable y no dejaría de ser un pecado ¿eh? superar a superar a Edgar la Poe... joder tenemos también aquí esta noche a Fóbicu... ...Fóbicu que, que últimamente viene de ese mes en cuando sí tal buenas noches Fóbico, qué tal Eh, si tienes alguna opinión sobre Ezaralampoe, pues no tienes más que, que decirla, eh. Que vamos a seguir, vamos a seguir con otros, pero bueno, pues oye, Ezalampoe fue el primero porque, porque yo el primero, y el que está más arriba. Pero ahora porque ya que si no no me da tiempo <risa> mira quiero hablar de él pero si solo hablas del primero ya eso les les y media manda me huevos chaval esto esto eh, Toyo toyo, como para como para hacer una eh, un cronograma curioso de <risa> de verdad que no que no estoy yo no estoy yo para ello no estoy yo para ello <risa> Pero bueno, no obstante, pues vamos a intentarlo y vamos a, vamos a entamar con el segundo libro que yo, después de mucho cavilgar, eh, de la misma manera que con el primero, no tuve ninguna duda, el primero y, y Edgar Lampoe, es el relato y el gato negro, por decir uno, porque debe ser toda la, bueno pues, casi la bibliografía completa de, de Edgar Boy yo qué sé, el pozo y el péndulo ya lo comenté la máscara de la muerte roja oh, Dios mío, qué angustia mente, otra vez que se me escapará vaya todo el Dios, dio una verdadera gozada dio una verdadera gozada, pero bueno para el número dos eh, a lo mejor lo tuve un, un poco más difícil, pero tampoco os creáis que lo, que lo tuve muy complicado ¿eh? Porque, porque enseguida me acordé de un libro que la primera vez que supiste ya no era tan no era tan mozo como, como el otro, ¿eh? no era tan mocín como, como cuando leí por primera vez a, a Poe. Estaba yo en el instituto, ¿eh? estaba yo en, en segundo, si no me equivoco, en segundo de, de BUP, ¿eh? del bachillerato unificado polivalente, que ya era, que era lo que se estudiaba en los mismos tiempos. ¿eh? Y bueno, pues en clase de, en clase de ética, ¿eh? pues mandadme leer un libro, ¿eh? gustaban ellos mucho, los profesores de, de estas asignaturas así, de, de la ética y tal, pues mandaste leer un libro que después, bueno, pues yo tuve la ocasión de comprobar que no lo entendían en, en absoluto, si lo conocían, ¿eh? pero tengo que reconocer que yo en aquel momento, pues, bueno, pues ya era yo más bien en, en aquellos años del instituto, ...tanto los libros que me mandaban, que es en ética, que es en filosofía... ...que es en literatura... ...pues yo ya era más de, de buscar por ahí resúmenes... ...ahora sería muy fácil, porque ahora... ...yo creo que metes en internet y, y al cuantarlo en, sin problema... ...en aquel momento tenías que buscar un poco más... ...pero acababas encontrando que resúmenes o... ...mismamente en los propios libros... llevo vos de aquella colección de, de Austral... ¿eh? ...de clásicos Austral... Que, que, que llevaba entonces un, un análisis, de, llevaba entonces una introducción con un análisis enorme y con consensuado del libro en cuestión entonces leí aquello y luego hacían unos exámenes de puta madre ¿eh? y yo no llegué a los libros en este caso tengo que reconocer que no lo leí tampoco ¿eh? pero poco tiempo después ¿eh? sí que sí que volví a que a aquel libro y me pareció maravilloso porque veía Una descripción tan increíblemente perfecta de la realidad que quedé alucinado de todo. Una descripción, eso sí, de la realidad mirada con la mirada distópica. ¿eh? A lo mejor con estos datos que, que estoy dando, ya sabéis de qué libro estoy, estoy falando. ¿eh? Y si no lo sabéis, no os preocupéis, que digo enseguida. El libro en cuestión. de 1984 de George Orwell ¿eh? un libro que bueno pues estoy prácticamente seguro que cualquiera que esté sintiendo anedonia en este momento lleva 1984 y, y si no también estoy absolutamente seguro de lo que es lo que tengo que hacer y recomendarle a esa persona ¿eh? que sienta anedonia que lleve 1964 porque sé que si siente este programa Si siento este programa más de 10 minutos y, y no lo paga la radio o nunca me emisora, estoy casi seguro de que va a gustar ahí. 1984. Ya sabes cómo es en 1984. Presenta una, una sociedad distópica, ¿eh? ...ese término que, que que llamaba tanto la, la atención... ...y desgustaba a una bella chatera que, que tenía por aquí... ...que últimamente no se mete... ...tiene cosas más importantes que hacer... Que ...pero que yo le mando un saludo... ...por si de alguna vez eh, descarga este programa... ...un saludo para pa Lucía... Eh, ...para pa ella que fue una gran sintiente de anedonia... ...no sé si sigue siendo, ya te digo... tiene cosas más importantes que hacer ahora mismo, pero bueno sé que tuvo dándonos la vara de alguna vez con que el término es y de distopía que en una pecía en, en, en el diccionario que era una cosa que, que nos inventábamos aquí y hombre yo no sé pues sí será una cosa que nos inventamos, pero yo creo que de que todo el mundo sabe perfectamente lo que llegue, lo que lleva una distopía bueno pues eso Orwell en, en 1984 presentaba un, un estado total, eh, en el que la, en el que todo ya era, ya era supervisado, eh, incluso el pensamiento, estaba prohibido eso que llamaban el, el doble menchar, que, que podía pillarte la, la policía del pensamiento por la, eh, por la expresión, por la manera de, de comportarse, de conducirse, de, bueno. pues un montón de cosas que ya os digo, no voy a hacer aquí un no ya la mi intención fue hacer un, un resumen de de los libros, ¿eh? lo que pasa que, que, que, bueno pues sí que, sí que tengo ese en el, en el decálogo, no tuve tampoco mucho problema para poner ese libro en el decálogo de los de los míos libros favoritos porque eh uno de los pocos casos, tengo que reconocerlo En el que leo un libro varias veces. ¿eh? 1974 lo, lo leo de mes en cuando. Y ¿eh? uno de esos pocos, porque, a ver, a la gente que gusta mucho la literatura, normalmente cuando un libro le gusta mucho, pues lo lee una y otra vez. A mí supuestamente también me gusta mucho leer. ¿eh? Y, y bueno, pues de Xemes en cuando repito de algún libro, pero de normal no. De normal. yo leí un libro y, y por mucho que me gustara pues ya lo leí y, y no lo llevo otra vez también yo porque yo ¿m? normalmente eh, eh, miro más para el contenido que para la forma ¿eh? y entonces por, por muy bien que te has escrito a mí lo que me interesa es lo, el contenido, lo que pone dentro claro, hay hay unos pocos ¿eh? hay unos pocos unas pocas excepciones que son libros sobres ¿eh? que en el su momento gustaronme tanto, tanto, tanto que quiero volver a sentir lo que sentí cuando los leía, y el caso del Gato Negro de Jalán Poe y el caso de todos los relatos de Poe ¿eh? de ese en cuando vuelvo a los relatos de Poe porque me parecen una cosa fascinante ¿eh? pues con 1924 pásame un poco igual si con Poe sentía angustia y ansiedad ante aquella situación ficticia ¿eh? medianamente terrorífica con este libro de Orwell, con 1984, también siento a lo mejor un poco de angustia, un poco de ansiedad. Pero no lo siento porque ¿eh? porque esa ficción que te a él, mmm, desarrollando pues ella un, presenta una realidad angustiosa. No, no. Estoy estoy provocame angustia, provocame ansiedad, porque yo no creo que te describiendo ninguna realidad distópica, ¿no? ninguna realidad angustiosa, ningún futuro terrible. Pienso que está describiendo el hoy, ¿eh? el hoy en día. Podría ocurrir que de alguno me dijera, no me no, pero hoy en general, bueno, ahora con la crisis a lo mayor, no en tanto, porque la gente está pasándoles más putes, pero podría de alguno decir que en realidad... ¿eh? No, no está describiendo una sociedad como la nuestra, porque la nuestra sociedad en general, la gente eh, tiene las necesidades cubiertas. Ya os digo, unos años para acá, no un tanto. Pero sí que, sí que fue, y era el, el tema de, de algún pequeño ensayo que la, lamentablemente no soy a recordar ahora mismo ni de quién era, ni cómo se titulaba, ni, ni napole estilo. Pero sí que leí una vez un artículo, un ensayo que comparaba eh, esta obra, 1974, de George Orwell, con otro libro, que también me mandaron ayer en Ética, pero que no leí el tampoco vos creáis que hay mucho tiempo, hay unos años nomás, y que bueno, pues no me pareció que, que llegaran ni a la de los zapatos, ¿eh? a 1974. Eh, tratase de un mundo feliz. ¿Eh? el libro de, de Aldous Huxley eh, aquella bueno pues no sé si lo leeríais eh, también presenta una sociedad podríamos decir que distópica pero una sociedad en la que en la que está en la que ta, la gente está satisfecho ¿eh? la gente está contento consigo mismo Eh, no son libres, pero tienen la ilusión de libertad pues por ejemplo que tienen los ciudadanos de, de un estado democrático hasta que pasen cosas como las que están pasando ahora mismo, que, que ya muchos empiezan a, a dudar pero bueno, bueno pues digamos eso, que ya era la comparación entre ese supuesto mundo ¿eh? de control total, pero de, de felicidad artificial ¿eh? de hecho, bueno, pues a, a, en el libro este de Hasley pues se fala de una de una droga ¿eh? del del soma que, que estaba disponible y, y que ya era, eh, y era y era recomendable que todo el mundo que todo el mundo usara ¿vale? entonces había este chaval lo que decía esta persona que que escribió esta comparación decía que en realidad que ya era mucho más certera la descripción de Hasley que la de que la de Orwell yo siempre pensé que no ¿Mm? Por supuesto, bueno, el libro en cuanto a calidad literaria, para mí, yo mucho mejor el de Orwell que el de Hasley. En, ¿eh? ¿eh? en cuanto a análisis de las cosas, en cuanto análisis de la realidad, por supuesto que le da mil vueltas el, el de Orwell que el de al de al Hasley. Yo el de Hasley personalmente, bueno, pues leílo y fue un, un libro más, no me no me no me nada en especial. Pero sé sí que había una cosa en este en este análisis, en esta comparación entre Un Mundo Feliz y 1984, con la que no pude dejar de estar de, de acuerdo. ¿Mm? Y decía, joder, pues mira, en el, el, ¿eh? la comparación esta, aunque, aunque llevo una morralla, pues mira, solamente por esta afirmación igual vale la pena tenerla leído tenerla Porque lo que decía, que a mí me... me gustó tanto, y era que eh, un, el mundo feliz que planteaba Huxley y era, y era una explicación mucho más certera de la, de la realidad que el 1984 de Orwell, por una razón, y que, ye, que en la obra de Orwell eh, planteábase una sociedad naquetaba la que estaba prohibido eh, mientras que en el libro de Huxley planteabase una sociedad La que nunca había prohibido leer Sencillamente, nadie tenía el más mínimo interés En leer un libro ¿eh? Y en eso sí que dije yo Joder, pues sí que es verdad Tiene razón el, el rapaz Tiene razón la comparación el artículo Porque yo creo que en la sociedad actual El acceso a la lectura es facilísimo Pero el interés es bastante mínimo Un tema importante que también trataba otro otro fascinado, otro admirador de, de Edgar Allan Poe en un libro que, bueno... A mí gusta me gustame mucho, pero no un no tan estallista, lo que pasa que ya sabes, una cosa lleva a hablar de otra y, y no me queda más remedio que, que hablar de sí. Hay otro libro de, de la persona, de este autor, na, na lista, eh. De hecho, bueno, pues voy a mencionarlo ahora mismo. Yo os digo, ahora ya no un ye, a lo mejor porque, porque ten el número tres, eh. No necesariamente, no. El, el único que estaba claro ya era el número uno, eh. El número 2 yo creo que, bueno, también, que también, ¿por qué no? En el, el, el 1984. Eh, pero ya de una manera más difusa. Y de aquí en adelante pues, voy a mencionar otros que intenté poner na la lista, pero que ya me costó trabajo. Ya me costó trabajo porque, porque no sabía muy bien en qué número ubicarlo, si era mejor que el anterior o, o era en peor, o me gustara más o me gustara menos. Pero bueno, de, del autor este que... que me prestaría falabos ahora ¿eh? Eh, Jerry de Ray Bradbury ¿eh? sí, escritor de, de ciencia ficción ciencia ficción lleva una etiqueta en bajo la que se pueden guardar un montón de cosas ¿eh? esa ciencia ficción realista de esos que que, que bueno utilicen los conocimientos de la física actual para intentar construir un, una ficción factible Eh, eso ya lo mejor más lo que lo que sí se se debería referir ¿no? o sé sí si se debería eh, meter bajo la etiqueta de de la ciencia ficción luego también estos de las space operas estos que montan eh, esos grandísimos esos grandísimos mundos esos grandísimos universos en los que eh, se presentan un montón de personajes y un montón de yo sé pues cosas estilo eh, Frank Herbert y su Dune o, eh, o o Lansi y su Imperio que por cierto eh, y ahí lo hay un momento hay unos días acabé y es una, una verdadera gozada ¿eh? pero bueno este escritor Ray Bradbury eh, fue lo de otra manera Ray Bradbury lo que fae lleva una cosa que a mí también me gusta mucho que yo eh, que yo una de las mis cosas favoritas de De, de la CIFI, ¿eh? de la ciencia ficción Que llegue eh, presentar escenarios eh, Que podrías poner en la esquina de la calle de arriba ¿eh? Pero mm, decirte, bueno, esto está pasando, este suceso Que llegue la cosa eh, más normal del mundo que yo quiero denunciar Pero voy a situarlo, en vez de, bueno, en, vez de en el barrio de no sé qué, de la ciudad de aquí Llau, Voy a situarlo en Marte ...por ejemplo... ...y entonces ya hay ciencia ficción... ...bueno pues ahí Bradbury así otro gran admirador de Poet... ...que pues decía que también planteaba esa... ...sociedad... ...bueno donde el hier estaba prohibido... ...en este caso... ...pero que tampoco la gente tenía demasiado interés... ...planteábalo bien en su Fahrenheit... ...nunca me acuerdo del número... ...Fahrenheit 451 oye... ...bueno no sé... ...Fahrenheit no sé cuánto... ¿eh? ...que hay la temperatura en grados Fahrenheit... ...a la que arde el, el, el papel... ¿Eh? Nunca, me acuerdo, nunca me acuerdo del número Fahrenheit algo, creo que empieza por 4 cuatro, 400 algo ¿Eh? está alguien escribiendo en el chat y yo pues me quedaba lo mayor escribiendo ah no, eh, qué dice o oh, en Anarres, muy bueno es pistolero eh, en, en Anarres espera, cuál era Anarres, Anarres ah sí dice, claro ahora, ahora voy pillando lo que dice Fobicu ¿eh? de que un story pues situase en, en Marte pero también pues situase en, en Anarres, Anarres y era eh, la yuna de, de, ¿cómo se llamaba el mundo? Arres, me parece. Arres y era, era un planeta eh, en el que había estados capitalistas y comunistas, y Anarres y era una yuna en la que estaban exiliados, digamos, todos los... To los ...todos los anarquistas... ¿eh? ...para vivir allí... En un, ...en un libro... ...también maravilloso... ...mira debería... debería ...joder... ...ves... ahora ya me jodiste... slide y lista... ...ahora tengo que meter otro... ...porque de verdad... ...que ese libro... ...pues tome mucho... ...eh... de... ...de... Eh, ...joder... ...los desposeídos... ...los desposeídos... ...se ...de Ursula K. ...Leggin... ...eh... ...una mujer que también... ...que también... ...que también... ...escribe ciencia ficción... ¿eh? Es mi pistolo de manejo. Fahrenheit 451. Ya sabéis, 451. Es una novela distópica publicada en 1953 por el escritor estadounidense Ray Bradbury. El título hace referencia a la temperatura en la escala de Fahrenheit a la que el papel de los libros se inflama y arde, equivalente a 233 grados centígrados. Bueno, pues ya lo sabéis, gracias, gracias, maniego ¿eh? ¿Veis cómo mola tener a gente en el chat? Porque claro, a ver, este programa de datos no da Este programa no para dar datos dignos ¿eh? Para pa que los busquéis ¿eh? Como falla el pistolo maniego, como falla el fóbico Pues yo digo cosas y vosotros buscáislos ¿eh? <risa> eh, Dice el pistolero, el maniego, en Wikipedia Si, <risa> de sí, verdad, joder, pues ponéis la Wikipedia y ya, le. joder, ya, más fácil, imposible ¿eh? pero bueno, nunca no era Fahrenheit eh, 451 el, el libro de, de Bradbury que, que a mí me marcó el libro de Bradbury que a mí me marcó ¿eh? fue Crónicas Marcianas ¿eh? por dos motivos uno ya porque, bueno, pues digamos que, que Marte Marte, el planeta Marte Eh, siempre, o, o, bueno ahora un y menos, igual ya soy viejo pero cuando yo era niño, yo era, yo era una verdadera soy siempre a mí, ¿eh? Eh, estaba siempre mirando eh, datos sobre Marte, leyendo libros sobre el planeta Marte una cosa que os puede parecer una imposible pero yo por ejemplo, prestaba, yo tenía mapas de Marte ¿Eh? la cartografía marciana, eh, el, el Ponte Olimpos, los valles Marineris, el, el, el Aspanitia, todo eso, yo tenía incluso mapas, eh, y me inventaba historias de eh eso de si estás en el y tienes que llegar hasta valles marineris y tal, vas por aquí, vas por... Bueno, historias así que luego ves joder, esto es imposible, no puede uno ceñirse a lo que a lo que tenía A lo que tenía planeado. Hay unos pocos años, ¿eh? y de, de Kim Stanley Robinson, otro autor de ciencia ficción, en este caso, lo que vos decía de coger la información que hay, lo que yo llamo, bueno, lo que yo llamo no, lo que yo vi llamar ciencia ficción realista, ¿eh? de, de, de coger los datos, las cosas que hoy se saben. la posible probable previsión de, de cómo van a ser y, y bueno, pues inventar una, una historia de ficción empleando todos esos datos bastante ¿eh? bastante posibles, bastante probables. La trilogía de Marte, ¿eh? Eh, Marte rojo, Marte verde y Marte azul, el proceso de terraformación del planeta Marte para que la especie humana eh, llegue, llegue a vivir allí. ¿eh? Uh, si de, de en, de en, ya sin nada raro como yo y tiene estos intereses tan, tan extraños pues que llegue a la, la trilogía de Marte porque de seguro, de seguro, de seguro que va, va a prestar pero bueno, esa, ese gusto, esa obsesión mía por Marte pues fue uno de los, uno de los motivos que me llevó a, a comprar eh, porque es, yo, yo no soy muy de comprar libros ¿eh? yo soy más o de hielos en las bibliotecas o de robalos hay ¿Eh? sitios que yo... robarlos nada más cuando, cuando considero que están en peligro de muerte ¿Mm? esto es importante decirlo, yo nunca no, robaría un libro de la biblioteca pública ¿eh? porque yo creo que el libro está vivo, vivo en el sentido de que eh, están permitiendo y ejercer la su función que es ser leído ¿Mm? la biblioteca pública pues mucha gente lo lee en otros sitios no en otros sitios tan, tan algo mejor arrequechados en un sótano ¿eh? estoy escribiendo una situación que yo viví que es un montón de libros arrequechados en un sótano ¿eh? del que yo bueno pues salvo unos cuantos unos cuantos de, de esa muerte para hielos yo ¿vale? eh, pero bueno estoy de runicas Marcianas eh, concretamente eh, comprélo ¿eh? comprélo y cuando empecé el hielo yo una compilación de, de relatos cuando empecé el hielo P, porque el primer relato, eh, no recuerdo si sí, sí, a algún título tiene, que tiene un título 2, pero bueno, pues no me recuerdo de él, pero la cuestión es que habla de eso, de los primeros astronautas, digamos, que lleguen a, a Marte, eh, de cómo se presenten ante los marcianos y cómo los marcianos consideran que, bueno, pues... que son enfermos mentales ¿eh? y como cada nueva afirmación que hacen pues falla a esos marcianos eh, reafirmarse más nuestra idea de que de que son personas con una enfermedad mental y yo en aquel momento la verdad que estaba muy interesado muy implicado en el tema de, de la enfermedad mental eh, y de sobre todo bueno pues de, de toda la, toda la gran mentira y toda la gran tergiversación que hay alrededor de la de la enfermedad mental de como muchos casos eh, más que eh, ser el, el sujeto el que padece una enfermedad mental y el, el supuesto terapeuta el que y crea esa enfermedad esa enfermedad mental o como una sociedad pues el que llegue un, un poquitín heterogéneo ¿eh? y se sale un poco de la de la norma pues se calificado de enfermo mental muchas veces ¿eh? y bueno pues yo estaba, estaba muy interesado en ese tema con lo que aquel aquel relato pues oye me encantó me encantó después bueno pues en general el, el libro entero me gusta pero bueno también quisiera hacer un un especial comentario acerca de tu relato que bueno pues obviamente me tenía que me tenía que fascinar el título y el Asher 2 me parece que llegué la segunda caída de la casa usher eh, siendo el mi escritor favorito Edgar Allan Poe eh, pues bueno y era también el escritor favorito de de Ray Bradbury pues vos podéis imaginar que la recreación esa de los relatos de Poe eh, fecha ubicada en Marte eh, eh, Dios me encanta me encanta porque salen en muchos relatos sale salen de la máscara de muerte de la muerte roja De, del barril amontillado, de por supuesto la, la casa Auscher eh, eh, y es fascinante, y verdaderamente fascinante además, bueno, en, en ese caso quedóme también grabado pues un, un, un fragmento, un pequeño fragmento del, de, de ese relato que, bueno, por los que no lo conocéis eh, los que no, lo, no conocéis el relato ese de Crónicas Marcianas, de Ray Bradbury, bueno pues va de, de por lo visto según según te explica ahí, en la tierra llega un determinado momento prohibieronse una serie de, de libros, ¿eh? Prohibieronse todos los libros de, de terror, de, de fantasía, de tal, porque pues eso, pues no llenan recomendables para la salud mental, digamos. ¿eh? ¿Eh? ...más o menos, viene a, viene a ser una cosa así... para más detalles y el relato... ...que tampoco llevo muy largo y está muy bien... ...y el caso es que... Un, ...un gran amante... De, ...de Edgar Allan Poe... ...pues decide de ir a... ...a Marte... ¿eh? ...y reconstruir... ...mandar a un contratista... ...construir la casa Usher... ¿eh? ...la casa Usher tal como está ta descrita... ...en el relato de... ...de Edgar Allan Poe... ...el, el hundimiento de la casa Usher... Pues, pues pues él decide, encargar ya un contratista que construye una casa semejante y llena la de de robots, ¿eh? que, que simulen los los personajes de, de Edgar Allan Poe. Eh, el caso ya que bueno, siguiendo los solitores y tal pues pues un funcionario de, de los que controlen que, que no salían en cosas prohibidas y tal, pues va no me acuerdo como ya era... multal o no sé qué y tal Y el Indasina dice: pues, De todas maneras, yo in, antes de tener que derribar la casa, porque claro, la casa ya era una aberración, ya, tal, pues antes de tener que derribarla, invítalo a una fiesta que se va a dar aquí. Y entonces disfrazalo Darle King y, y claro, pues va matando a otros invitados, ¿eh? según. ...en situaciones semejantes a muchos relatos de, de Poe... ...de la Máscara de la Muerte Roja, del Pozo y el Péndulo y demás... ...y bueno, pues el otro piensa que son los robots y tal... ...y bueno, pues al final, eh, mátalo en, emparedándolo... ¿eh? ...emparedándolo y... ...y haciendo... Eh, ...como se dice, un reconstruyendo la escena que es Allan Poe... Narra en el en el barril eh cuando al final cuando al final empareda al, al, al enemigo digamos ¿m? que además cuando lo está emparedando hay un momento en el que en el que el otro dice por el amor de dios montresor montresor y que lo están emparedando y entonces en este relato de de Braduri, hay un momento en el que dice llega por el amor de dios montresor Y el otro dice, ¿cómo que qué? Que lo diga, coño, que hace falta que lo diga, tiene que decirlo. Y bueno, pues el otro lo dice y tal. Y bueno, pues la, la parte que me llegó al alma dice, eh, yo lo maté, ¿eh? lo, lo estoy haciendo esto, porque usted prohibió las obras de Poe, quemó los libros de Poe, en sin haberlos leído, ¿eh? porque si los hubiera leído, sabría perfectamente lo que iba a pasar. ¿eh? si hubiera leído los libros de Poe si hubiera leído el barril amontillado ¿eh? a mitad de toda ¿eh? de toda esta parafernale que, que yo tuve montada sabría lo que iba a pasar ¿eh? sabría que iba a morrer emparedado tremendo ¿verdad? joder, como para no Radio Libre do Viejo sigue sintiendo el 107.3 de la frecuencia modulada www.radiocuca.org o lo mejor archivo.org no lo no sabemos en cualquier caso estás sintiendo a la dedónico miserable Y de fondo, en un programa que estamos hablando de, de libros, como tantas otras veces, pues está sintiendo unas frases que salen de un, de un libro. Un libro que yo personalmente considero infumable. ¿eh? Una película que se hizo basada en el libro, que considero una obra maestra. Pero un libro que no puedo con él. ¿eh? Eh, la película de Fed Club. ¿eh? El libro también de Fed Club de Chuck Palahniuk. Que no pude comer, raro por mí, ¿eh? porque la verdad es que me trago de todo, pero ya ves. Pero bueno, la cosa y es que esta noche ¿eh? tenía yo, vine yo al programa con la intención. Casi nunca vengo con la intención de hablar de una cosa determinada, y si vengo con la intención de hablar de esa cosa, acabo hablando de. cualquier otra que no tiene nada que ver pues vine yo con la intención de hablar de, de de ese reto que me propusieron de, de escoger los míos diez libros favoritos ¿eh? que no fui quien pero bueno pues me eh, arrimé un, un poquillín y tal y venía con la intención de hablar de al menos diez libros eh, eh, hasta ahora <risa> nada más conseguí hablar de del gato negro de Harlan Poe ¿eh? De 1974 de ellos cual ¿no? y de Crónicas Marcianas, de Ray Perfury. Bueno, al, al rodio de ellos falé de un ciento más, pero bueno, <risa> los, los importantes, y eso es el número uno absolutamente indiscutible, ¿eh? de los de los mis gustos que lleve Edgar Rampey, pongo ese relato porque... joder, pues porque de verdad que, que me marcó, recuerdo, puedo recordar perfectamente, veintipico años después, el, el momento de la primera lectura del relato, o sea que me llene pues, si me, si me marcó. Pongo en el, en el segundo lugar, aunque ya os digo que del uno por y es complicado escoger escoger cuál cuál el favorito cuál el, el, el mejor que los demás, pero bueno pongo ese 1984 mil de, de George orwell sencillamente porque lo llevo de vez mes en cuando eh yo creo que no voy a decir todos los años porque igual entonces diría una mentira, pero cada par de años igual cae igual cae 1984 mil novecientos para. ¿eh? Por si acaso me despistó un poqueñín y empecé a creerme eh, todas las mentiras que tengo alrededor, para pa verlo claro, para volver a ver claro el, el mundo, eh, para volver a ver lo que lleva la, la New lo que lleva el crimen mental, lo que lleva, lo que son tantas cosas, eh, tantas cosas. lo que llega la lotería mismamente. ¿eh? Eh, ahora que, que hay unos días que se celebró el, el sorteo ese de la lotería de Navidad, eh, Orwell hace una ¿no? falle un análisis muy muy bueno de la de la lotería ubicando una lotería en ese en ese mundo imaginario y distópico de esa oceanía de 1984. ¿no? En el tercer sitio yo os digo en tercer el lugar, pero no en el tercer puesto porque no podría, podría poner el puesto pongo así crónicas marcianas ¿eh? pongo así crónicas marcianas, eh, especialmente por dos por dos relatos es ese primero es primero que más que nada, no o sea a lo mayor no unye tampoco un relato tan increíblemente bueno ni tan tal, pero pero en momento que lo leí pues pues marcó mucho eh es el relato que. que fala de, de cómo los marcianos consideran enfermos mentales esos los primeros terrestres que, que llegan al que llegan al planeta consideran que son marcianos locos ¿eh? y bueno así segundo hundimiento de la casa usher que oh, una cosa fabulosa y para cualquier fan de de Pua, como yo pues podéis imaginaros ¿eh? podéis imaginaros la, el, el interés que que puede tener y Bueno, pues aunque me llevo una hora a hablar de, de tres, con lo que sería presumible que para pa llegar a diez necesitara por lo menos dos horas o dos horas y pico más, no creo que tenga dos horas y pico más en, en la emisora de la cuca. Pero bueno, no obstante, pues sí me gustaría hablar de, de, de algún libro más, coño. Uno del que del que no puedo desear de hablar, más que nada pues porque también llevo un libro que necesito leer de ese mes en cuando, ¿eh? también para entender cómo funciona el mundo y que curiosamente llega un libro infantil y en este caso lleve uno de esos que paradójicamente están considerados infantiles como eh, infantiles y, y juveniles como los de Poe que no tengo ni idea de por qué Poe que lleve un autor capaz de transmitir esa angustia eh, cosecha a un autor juvenil en este caso el libro del que voy a hablar sí que es totalmente eh, infantil juvenil Y indasina, ¿eh? a mi préstame por la vida ¿eh? tendría ese sí que ya era pequeño ¿eh? tendría, no sé siete y ocho años podía tener la, la primera vez que lo oí también recuerdo fue el, el mi tío ¿eh? que de aquella, de aquella vivía, vivía conmigo ¿eh? Eh, el mi tío eh, suscribió se vino un comercial de esos del círculo de lectores a la puerta ...y suscribíos al círculo de lectores... ...y por lo visto pues en el... ...cuando te suscribías ...en el primer pedido... ...tenías un par de, de libros gratis... ...y entonces le escogió dos ...dos libros para regalármelos a mí... ...uno fue... <coughs> ...El Hobbit... ...de Tolkien... ...un libro que también me, me gusta mucho... <coughs> ...ay perdona... ...aquí no tenemos botón de la tos... Como, ...como en los envisores grandes... Entonces, inventa la tos, pues toso y siénteseme por antena. Bueno, es un libro que me gusta mucho, aunque, bueno, más más que el libro en sí como individual, gusta me la obra de Tolkien, el, el crear ese universo, ese mundo, esa mitología. Sí, porque, bueno, pues ya vos dice que a mí eso gusta. Mí. Pero, bueno, el, el libro del que voy a hablar, es un libro... que para mí es una poco menos que una Biblia también, bueno también en y bueno otros pero bueno este es otro libro que me, que me ayuda mucho a comprender la realidad que me rodea y el libro en cuestión, un libro infantil, un libro para niños que, que bueno otro otro caso como el de la ciencia ficción ¿Eh? Si la ciencia ficción cuenta un montón de cosas que pasen hoy en día, pero sencillamente lo que falla es colocarles en otro sitio, ¿eh? y en otra época, y en el futuro, y, y en otro planeta. Eh, la literatura infantil muchas veces cuenta cosas muy serias, pero como está rodeado de ese infantil, de pequeños, ¿eh? pues entonces es igual, ¿no? igual no sé igual tan un poco como flash. ...bueno, qué coño... Eh, ...num vos acreciendo la entrega... ...trátase de Momo... ¿eh? ...de Mijael Ende... Eh, ...a mí Momo... ...pa mí Momo... ...y un libro flipante... ¿eh? ...un libro que, que te falla entender muchas cosas... ¿eh? ...un libro... de vos cuenta donde llegan esos... ...eh... grises... ¿eh? ...que convencen a las, a las personas de que no pierdan el tiempo... ...que lo guarden los bancos... ...¿eh?... ...y entonces a partir de ese momento... ...la gente no usa el tiempo... ...no usa el tiempo porque puede gastarse... ...¿eh?... ...y entonces ya no es con los niños... ...esa es la parte infantil, ¿no?... ...que, que ay, mira, ya no es conmigo... ...porque no quieren perder el tiempo... ...no pierden el tiempo conmigo... ...no pierden el tiempo, no, no pierde ¿eh? ...el tiempo lo guarden... ¿eh? ...lo guarden esos hombres grises... ...guarden el tiempo... ¿eh? a mí eso uf, ¿eh? consideré un, una explicación del mundo muy importante y bueno y aparte de, de esa trama general hay un personaje ¿eh? que dibuyen en, en Momo que a mí siempre me, me gustó mucho y me gustó la, la filosofía de, del, del personaje en cuestión yo ya cometí en algunos programas de Nedonia una versión casi física que yo siento hacia hacia la mentira. ¿eh? Yo soy cuesta un trabajo enorme mentir. No voy a decir que no, que no mentí nunca, porque no digo ser mentira, de alguna vez sí si, si dice sí si dice mentires, ¿eh? pero puedo aseguraros que pase lo fatal, ¿eh? Yo digo una mentira y después cuesta más dormir, ¿eh? Joder a veces adorno un poquillo la realidad y llevo lo mejor, no, no, me sufro tanto. Pero si miento, descaradamente, lo realmente mal. De alguna vez que, que solté de alguna trola, pues pff, nunca de yo tranquilo, a gusto y otra vez relajado, hasta que en un la trola y conté la verdad, ¿eh? Eso pasaba mucho de niño. Ya de mayor, pues, bueno, ya no tienes a lo mayor tanta necesidad de mentir. O habrá los que digan que sí, que ahora, ¿eh? Que la gente mayor miente bastante más que los niños. No lo sé, no lo sé. Dame igual el caso, oye, que, que yo mentir llevo lo, llevo lo fatal, no me gusta. ¿eh? Lógicamente tampoco no me gusta que, que me mientan, <risa> o sea, No me gusta mentir a mí, pero también llevará que que les mentir es, puf o les fatal, cuando me mentiras me y les descubro claro, pero si no les descubres no sabes que son mentiras ¿eh? pues oye, pero hostia cuando te enteres de, de que te mintieron curiosamente, mira si, si, también me pasa que si, si me mienten, pero luego me, me confiesan la verdad ¿eh? bueno, pues entonces es, no no soy yo tampoco de rencoroso de no, no, en ese caso no pero si soy yo el que la descubre hostia todos eh, cuesta me cuesta cuesta perdonar qué cosas no en fin bueno seguimos con el tema que era el personaje de, de la novela esta de Momo que también que también considera lo lo mismo que yo incluso de una manera más radical sobre la mentira Trátase de Bepo Bepo el barrendero eh, que que este personaje un personaje al que, que consideraba que la peor cosa que existía en el mundo era la mentira ¿eh? y decía ve por pues una cosa que bueno yo ahí ya discrepo un poco que la mentira ya era tan mala podía generar tanto mal si era intencionada como si era intencionada ¿eh? que que si de alguien decía una cosa que no era verdad ...aunque fuera por equivocación o por lo que fuera... ...que ya era igual de malo, que podía provocar un mal igual... ...yo discrepo, hombre, que tampoco soy tan tan radical como, como Bepo... si alguien se confunde, confundióse... ...tampoco lleva tanto, ¿no? ...ya verdad que puede provocar mucho mal, una, una confusión... ...pero bueno, hombre, ¿eh? que tampoco tiene por qué ser para tanto... ...pero sí, sí, Bepo opinaba así... ...y entonces... ...una cosa muy curiosa y que a mí siempre me... ...me gustó mucho del libro... ...y es que... ...Bepo pasaba por borde... ...porque preguntaban yo una cosa... ...y a lo mejor no contestaba... ...¿eh?... ...y entonces decía la gente... ...bueno este tío y es mongol tío... ...yo me pregunto y esto, no me contesta... ...anda que un saco y tal y marchaban... ...y a lo mejor tres días después... ...encontraban a Bepo... ...y Bepo se hizo y, y decía... ...oye que sí... Y dice, lo que sí, ¿qué? Dice, coño, lo que me preguntaste. Y yo no te pregunto nada. Sí, o oh, antes de ayer preguntaste -me tal cosa. Ah, coño, y, y, y dícesmelo ahora. Dice, sí, joder, para estar seguro de no decir una mentira. Tuve que pensarla bien. Tuve que pensar bien la mejor respuesta. ¿eh? Si Beppo. Y esa era la, la so filosofía sobre la, la mentira. ¿eh? Y a mí, pues, eso... y el, el libro en general, la trama general del libro, de esos adrones de tiempo, esa protagonista que lleva una una una por diosera, no se llega a saber dónde sal, ...dónde sal Momo, eh, y, y ni donde acaba ni no, momo sencillamente país ¿eh? y en la que, y en la que salva el mundo, eh, en la que salva el mundo cuando los hombres grises eh lo convierten en, en un sitio bueno pues eso, gris, eh, Cuando convierten, cuando fue en una cosa eh, que que que Ende describe describe de una manera que a mí también me gustó mucho. Cuando convierten eh, las ciudades, las viviendas y tal, eh, les convierten en lo que él describe como almacenes de gente. ¿eh? Ya no son viviendas, son almacenes de gente. ¿eh? A mí eso eso gustaba mucho. Si tenéis oportunidad de, de Yermomo, el yer Hielo, porque Porque llevo una, una novelina, llevan años ¿eh? entonces llevo muy fácil de leer, no hay que comerse mucho tarro. Lo que quiero decir, lo de Yo también tengo que, fue mucho que no leo momo, o sea, ya que tengo que, que, que leer momo otra vez. Sí, llevo un libro de esos que necesito leer de, de ese mes en cuando y, y tengo que, que leerlo otra vez. otro libro eh, que también tengo últimamente pensado tengo que, que leer otra vez este este libro y es un libro que que se me apasiona y por y por un montón de un montón de motivos un montón de, de razones pero pero una de las de les fundamentales y es la manera eh, en cómo lo conseguí ¿eh? Eh, y historia, la historia lo mejor, más épica que, de todos los que voy a contar esta noche de todos los que ya llevo a contar es el libro en cuestión y, eh, El tesoro de los lagos de Miedo, un libro de, de Mario Rosso de Luna extremeño ¿eh? que Indasina no escribió ese libro centrado en Asturias en Asturias, ¿eh? en Asturias. ...bueno, pues la cuestión ya que ahora... ...bueno, ahora mismo la verdad que no lo, no lo miré... No, ...no sé si ya fácil lo difícil facerse con él... ...pero bueno, hasta ahí unos años tampoco ya era complicado... Eh, ...tiros una edición... ...2004, 2002... ...una cosa así, tiros una, una edición... ...pero ya que la anterior, la anterior edición... Eh, ...tenía muchos, muchos años... Y, y además era bastante difícil de conseguir, ya os digo, tiros una en el 2002, otra todavía bastante mayor, con fotos de, del autor y de otros personajes del libro, unos años más más adelante y tal, pero bueno hubo un momento, que ya cuando yo lo llegué, yo llegué este libro que era el año 2000, no, no, era el año 2004, o sea que todavía edición diciendo que, os digo? pues debió ser de, de finales del 4 del 5, no sé bueno, la cuestión ye que a hala cosen que bueno, pues yo en un libro que yo ya vos digo, soy muy aficionado a a bueno, no, non vos dixe. Eh vos que yo soy muy de de leer libros de la biblioteca, muy de robar libros, pero que rara vez compro libros. Bueno, nun lle, nun tan así, nun lle tan así. porque sí que compro de libros lo que pasa que libros viejos libros de segunda de esos compro muchísimos eh libros de estos de a un par de euros o tal de esos sí de esos compro muchos y entonces pues no voy mucho al a Fontana a los mercados y demás a a buscar a buscar libros que puedan que puedan gustarme y, y bueno pues yo digo por ahí tal no sé qué y había uno que siempre veía y que siempre lo miraba ...y bueno, acababa yo de, de decirme... ...y era este y el, el tesoro de los lagos de su miedo... ...y era la edición de... ...pero es que era la de... ...sí, tenía que ser de sesenta y pico... ...porque ya era una que tenía un, una portada muy fea... ...con una flor de, de, de colorinos en la portada... Una, ...una cosa así, ¿no? ...no sé... ...yo sé aquella más cuadraba que ya era... era, bueno, en un deseo de celo... ...pero bueno, ya era bastante aficionado al... al ocultismo, al, al esoterismo, entendido de de una manera... No, a ver, no era aficionado a aramis Fuster, ni cosas por el estilo. Quiero decir que, oye, pues a lo mejor sí era aficionado a los libros de, yo qué sé, de, de Blavatsky o, o de Stirner, o, para los que sepas de estas cosas, o de Aleister Crowley, o cosas así. Y bueno, pues yo veía aquel libro por allí, nunca me pareció tan, también yo era muy aficionado al libro sobre Asturias, sigo siéndolo, ¿eh? Porque, yo, no porque considere que Asturias es mejor que lo demás, sino sencillamente porque vivo aquí, ¿eh? No, yo vivo, vivo aquí, pues también eh, ya el libro sobre cosas que, que conozco, ¿eh? O que puedo ir a ver, a conocer, a ver, ¿eh? Puedo agarrar la mía bicicleta, ¿eh? Y a pedalar hasta el sitio en, en cuestión para, para ver, para ver esa cosa. Bueno. Pues el caso que yo veía este libro, ¿eh? acuérdame que digo mucho con el, mi amigo el, el trovador, ¿eh? topábamos muchas veces por allí buscando libros por, por Fontán, y muchas veces lo vemos, tuvimos en la mano, ¿eh? ¿eh? Sí, y dejábamoslo, ¿eh? hasta que un día, no sé por qué, mirando yo cosas por internet y tal, encontré una reseña sobre ese libro en cuestión, El tesoro de los lagos de su miedo, Y, vamos, yo según leí la descripción, ¿eh?, que falaba, bueno, pues, pasé una pequeña, un pequeño resumen del libro, en el que decía que era una especie de viaje esotérico, ocultista, por la geografía estudiana, que tenía tanto descripción geográfica como de, eh, como como lo, como lo decía el autor exactamente, de ensoñación, de, de viaje onírico, ¿eh?, Y yo dije sí, madre de Dios, pero pero esto es una maravilla, porque chunta esas dos aficiones que yo tenía <risa> o sea y una gozada. Oye pues acuérdame que, que el mismo día que lo supe, llamé a mi, a mi amigo Ostrogador y dice: Y le digo, oye, tío, que tenemos que hacernos con, con ese libro que lleva una gozada, que no sé qué, que no sé cuánto. Y nada, fuimos corriendo pa el, el domingo para pa el Fontán y tal. Y preguntamos si sí, al, de, al del puesto este que, que lo viéramos, que por cierto llevé eh, un rapaz que, que hizo, hizo muchos programas en la radio, el, yo que sé, pues el, el doctor Roberts. Por ejemplo, de, pues, canceo, pues, de que el doctor Roberts, de la consulta del doctor Roberts, pues, y era, y era ese que también vende libros, también sabe mucho de, del literatura. Pues nada, fuimos para allá y tal. Y dice, no, sí, vendí, hombre, pero, pero nada, me entra de ese mes en cuando, o sea que, o sea que, oye, seguir pendientes, que, que ya es fácil que, que lo haga otra vez y tal. Bueno, anda, pues nada. Y bueno, pues, dedicámonos también a, a recorrer librerías de, de libros usados y tal. Y cuando lo que fuimos a una, la ¿eh? librería anticuaria y tal, que estaba, no sé si sigue tanto, estaba entonces en la en calle del peso, ¿eh? allí cerquina de, bueno, al lado de la plaza del ayuntamiento, entre la plaza del ayuntamiento y, y, la, y la plaza Riego. Pues bueno, pues nada, entramos allí, preguntamos por ese libro, y directamente nos paisano hostia, así si no lo vais a conseguir. Y dijimos como que no porque no y tal no no si no, no hay dios que no consigue tal y, y dice mira de hecho este rapaz que tenés ahí tiene tiene lo y tal y tiene lo porque lo robó de la biblioteca pública y, y bueno pues en ese momento casi me ¿no? y tal y no sé qué pero bueno la cuestión es que dijimos ah, pero si tenía lo este rapaz ahí en el fontán o sea que va imposible Posible, porque yo voy habitualmente, decíamos el, el librero, yo voy habitualmente a buscar y, y no lo no tenía. Yo, joder, que se lo tenía, que lo tuvimos en las manos y no sé qué, varias veces en más. No, no, no puede ser, que sí, joder, qué tal. Bueno, la historia llegue, que recorrimos un día entero. y la y era verdad, ese libro y era, y era de estos que a lo mayor el que lo conseguía pagar un pastor por él, porque porque había muy pocos, porque había muy pocos, y porque estaba muy, muy solicitado entre en la gente que ya era aficionada a coleccionar libros y tal, y bueno, no sé, nosotros jamás teníamos verdadera ansiedad por, por poder leer ese libro, porque joder es que chuntaba todo lo que, todo lo que más nos, nos podía interesar, nos podía gustar, y oh, comiéndonos el tarre y tal. Y de repente acordéme que tenía yo un, un, un amigo, eh, tenía yo un amigo eh, que, que me falaba alguna vez de que él tenía tenía un tío, eh, que ya morrera, que un tío que fuera anarquista, eh, a la vez de ser anarquista y era, y era muy aficionado a la, a la cultura asturiana, Y a la vez de ser anarquista y muy aficionado a la cultura asturiana, también ya era muy aficionado al, al ocultismo, al, al, al esoterismo, ¿eh? Y entonces de repente, ya, bueno, y contárame eso, que cuando morriera, que dejara en herencia un montón de un montonazo enorme de, de libros, ¿eh? que los tenía guardados, no me acuerdo si me dicho en un desvane, en un cuartucho y tal, y que ahí en calles y tal, y que que muchos ni, ni sabían de ahí está. Y ocurrióseme de repente digo meca a ver si si el tío de, de Álvaro por cierto un saludo para Álvaro considero prácticamente imposible que Álvaro sienta anedonia, pero bueno oye si la siente pues un, un saludo para pa Álvaro ¿eh? porque Álvaro hizo una cosa maravillosa que fue que cuando yo dije digo oye mira a ver ¿eh? si podría ser que a lo mejor entre los libros del de tu tío ¿eh? Eh, hubiera este, el tesoro de los lagos de su Somiedo, ¿eh? de Mario Rosso de Luna. Y él dijo, no sé, no sé, si me sonará eso y tal, voy míratelo, voy míratelo. Oye, el día siguiente que lo vi, yo solía verlo los sábados, ¿eh? tomando algo que tenía el libro allí. Madre de Dios, no os podéis imaginar el, el, eh, el estallido de felicidad que tuvo en ese momento. Dice, joder, voy a poder llenar el tesoro de los lagos de su miedo. Y, y, y, y, y, y, y, y. y pues tomé por la vida. De aquella estaba yo trabajando una una construcción. eh un sitio horrible. Estaba yo trabajando la obra, que ya era espantoso. ¿eh? Salía reventado. Pero en la aunque no, salía reventado, ¿eh? todos los días buscaba un ratín. Para pa, pa poder leer cuando llegaba a casa, ¿eh? para poder leer en esa magnífica descripción geográfica de ¿eh? un paisano que entra en, en, en Asturias de 1926, en Asturias de los años 20. El, el libro el libro Narrón Viaje, ¿eh? que parte del Bierzo, parte del Bierzo, entra por Cheitariagos, barco ¿eh? a Asturias, Tarnuyeu. narra joder describe un viaje en tren los que los que conocáis la la pista finlandesa en un la pista finlandesa y es la caixa de un un antiguo había de tren minero ¿Eh? que cargaba mineral en, en, en el fondo de, de, de, de todo de, bueno, mucho más para allá de donde acaba la finlandesa que de algunos lo conoceréis lo que yo la cantera de Yugarín cargaba mineral de por allí y, y bajábalo hasta hasta la estación de tren y tal bueno, un montón de unas descripciones además bueno, prestaba, prestaba muchísimo porque prestaba el hielo a más desde el punto de vista de De, de, de lo que él decía en el prólogo decía una frase con la que me quedé ¿eh? con la que me quedé y, y que y que diseño este libro y es maravilloso decía que no sepa soñar que no trabe contacto con estos libros y joder pues no se puede describir de mejor manera luego más también padre que que yo bueno pues como ya os conté de alguna vez tuve tuve muy maluco una vez Tuve más para allá que para acá y cuando ya empezaba a estar un poco más para acá traséme para para tres unos libros y trasémoslos un paisano que que tampoco lle que tuviera así una idea muy tal de los meus gustos literarios pero por embargo acertó acertó porque regalóme el cord un par dellos por lo menos o tres Eh, sí tres tres las falcatrues del demonio que no me acuerdo de quién que bueno son unos relatos en asturiano no tan mal no tan mal tampoco tan especialmente bien pero bueno son prestosos eh, uno de de Emilio Rodríguez Cueto eh, una compilación de, de de columnas que que publicaba me parece que ya a ver las razones del calamar Y una compilación, no me acuerdo si son real, columnas en las Noticias o en El Comercio. Bueno, pues en un periódico, pero bueno, que llevo muy, muy imaginativo, muy tal. A mí, Milo Rodríguez Cueto, y uno de los pocos autores en asturiano que, que, me, que me gusten, que me gusten, especialmente tal. Y además, tráeme el tesoro de los lagos de su miedo. ¿Eh? Una edición que acababan Ya no, ya no era como ¿qué? Como cuando yo eh, Lo leí por primera vez Que no había manera de hacerse con él eh, Sino que ya era una edición Que, que acababan de volver a sacar una editorial, La editorial de DAF Me parece que ya era tal, una edición de tapadura de muy mala calidad porque, bueno, está salen todos los fuelles y demás, pero bueno, ¿eh? el caso ya que que fue fascinante porque ya era el tesoro de los lagos de su miedo, de Mario Russo de Luna, que lo tengo en casa y que lo tengo que leer, como tantos otros, otra vez más, ¿eh? ¿Te dais cuenta cuenta, Esto Estoy, estoy terrible, porque ahora en un momento, ¿eh? en un momento, bueno, en una hora y media de programa, ya me salieron no sé cuántos libros que tengo que, que leer otra vez. Esto pásame por falar. Pero bueno, en, en esta lista. tengo, tengo que meter muchos más porque se supone que tenía que meter 10 De momento llevo el, el, el gato negro de Harlan Poe. Eh, llevo las, las la, el, el 1984 de Josh Orwell, eh, llevo eh, también eh Crónicas Marcianas de, de Ray Bradbury eh, llevo Momo de Mijael Ende y, y llevo también este el Tesoro de los lagos de ...de miedo ...de, de mareo rosa de luna... ...pero claro, esos son cinco... ...tengo que ser quien a, a meter otros cinco... ...nada, yo creo que, que, que... ...voy a ser quien a meter otros cinco... ¿eh? ...el problema es que tengo yo para no meter más... ...que meter solo cinco... ...porque mira, ahora salieron de algunos aquí... ...coño, pues ese de... ¿eh? ...del que me falaba Fóbico... ...ese de, de los desposeídos... ...de Úrsula Caleguín... ...pues coño, pues también ye, tam, además también tiene su historia... ...también me costó bastante conseguirlo... ...y bueno, al final acabé conseguiendo la biblioteca del Fontán... ...no ¿eh? <ríe> os vayáis a pensar... ...pero bueno, yo que, que prestame conseguirlo... ...la trilogía de, de Marte... ...de Kim Stanley Robinson... ¿eh? O sea, me pues a lo mejor por otros motivos... ...por, ese, por esa obsesión... ¿eh? ...esa idea ficha que tenía yo... ...que tuve yo mucho tiempo con el planeta Marte... ¿eh? Eh, qué sé yo, pues alguno más salió por aquí. ¿eh? Los cantos de Hyperion a mí gustan mucho. Acabo de terminar los de, de, de Dan Simmons. Bueno, no los cantos de Hyperion, no, porque serían cuatro novelas. Lo que lleva la, la primera que lleva Hyperion y, y, y la caída de Hyperion. ¿eh? Lo que lleva la primera parte, después pues años después. Eh, eh, es publicado, escribió otros dos que son Endymion y el ascenso de Endymion, que esos ya no los no los leí, pero bueno los leí también, que cojones eh? de todo pero bueno, la cuestión es que tengo, que tengo que meter otros cinco, ¿seré quién? a encontrar cinco más bueno, vamos a probar de momento eh, además, mira, ya curioso y el la... la literatura inglesa por lo visto la la que primo porque de, de cinco que llevo no espera espera espera de cinco que llevo citaos eh, tres originalmente escribieron en inglés lo que no quiero decir por supuesto que yo los que yo los los liera en inglés eh, Perdona un momento que me corte que disphóbicum es diz el druida de aimbar eh, el carnuto ah, pues ese no lo, no lo conozco Coño, el fólico Vas a contar ahí en el chat Desde de, de que el libro Y eso ¿eh? Porque yo, el tuya de Inbar, el carnuto Joder, pues no me, no me pescancia. Bueno, que decía que a ver eh, Poe, lógicamente Escribía en inglés Y era, era, era americano, escribía en inglés eh, Orwell, y era británico También escribía en inglés eh, ¿quién, ¿Quién más hay por ahí? Bradbury Rasgoldi era y era americano, si no me equivoco, escribió en inglés. Mi Highlander no, y era alemán, coño, escribió Momo original y, ...y en alemán. Y bueno, Mario ...y era este meño escribió escribió en, en, en castellano. Escribió en castellano. Bueno, pues ahora voy a hablaros de uno, ¿eh? Que eh, a ver, diz Fóbico el druida y el libro. Ahí me va el protagonista. Hostia, el druida Callao, oh, el druida de, de, de Morgan Liguelin, o algo así. Porque sí si, Ya decía yo que me sonaba a mí lo de, lo de Einbar. Bueno, espera, a ver si esto... Eh, el druida de Morgan Liguelin, que yo recuerdo, eh, lo que narra... Y es una novela histórica que narra la, la, la guerra de las Galias. ¿eh? ¡Ay, es dice, dice Fóbico, sí que sí. Mira, otro... Un, No os hablaba yo de la, de la novela histórica. Ese <risa> es una de las novelas históricas que a mí me has, más, me, más me tiene prestado. ¿eh? Eh, Morgan Yeweling, que creo que es irlandés, una rapaz irlandesa, que, que relata la, la guerra de las Gales desde, la, desde el punto de vista de Hondurida. duida que ya en efectivamente eh, mira, mira tú por dónde. va a resultar aquí que el fóbico tiene, tiene gustos parecidos a los míos, porque que si yo los, los desposeídos eh, también el, el duida joder, eh. pues pues yo una de las mis novelas históricas favoritas esa eh, azteca de gary jennings y otra de las que las que me tienen a mí flipado bueno Q. De, de Luther blizzard esa esa y otra que, que me encanta ¿eh? Fóbico y el soco y hace Vercingetorix, efectivamente sal Vercingetorix y ¿eh? sí que sal también a los cuentos de, de Asteris ¿eh? que fa, menciona él, pues pues sí el, el al rey de los galos, Vercingetorix ¿eh? ¿eh? pues eso, ese es y, y otra que es del mismo autor del que voy a hablar ahora mismo, que es un italiano Que es Humberto Eco, que también tiene una novela histórica fascinante. Que llee el nombre de la rosa, dura, ¿eh? dura de, de lier, porque la verdad que llee que complicada y joder, pues requiere el lier con mucha atención y tal. Tengo que reconocer que yo cacho, <risa> casi lo salté, porque cuando se tira 20 páginas describiendo una vidriera, pues bueno. hay que reconocer que yo no, no lo llevo, ¿no? <risa> Pero bueno, sin embargo, hay otra hay otra novela de él que, que también de las que me marcó y que también tengo en mente y otra vez. Casi al final esto va a ser no una recopilación de los míos libros favoritos, sino de los libros que tengo pendientes pegáis un un repaso, ¿eh? bueno pues la novela en cuestión y eh, que fue la siguiente que sacó después de del nombre de la rosa que ya está hasta que os digo que bueno pues que hay una novela histórica ambientada de la edad media eh, que es muy muy prestosa que aprendes yo creo más sobre sobre la edad media leyendo esa novela que, que leyendo ahí libros esudos eh, académicos bueno pues esto este otro libro del que quiero falar vos ye el péndulo de Foucault ¿Mm? un libro que a mí me dejó fascinado cuando lo leí también estaba en ese momento en en un eh, bueno ya os pues digo yo como soy aprendiz de mucho y no soy maestro de, de nada pues bueno de, de vez en cuando pues entra a mí el interés por un por un tema específico y el interés es y por el, por el ocultismo, el esoterismo y tal, que os digo que, que por ejemplo, me, me llevó ¿eh? ayer con tantas Dan ganes el tesoro de los lagos de Sombiedo, pues también me llevó a ayer el péndulo de, de Foucault, pero fue una novela que me prestó muchísimo porque eh, me ayudó a centrar. ¿Mm? Bueno, el péndulo de Foucault es eh, una novela fascinante, como yo creo que como tablas de de Humberto Eco en el sentido de, de que él pues Humberto Eco es un, un ya escritor ¿eh? supuestamente y, y es el mío eh, eh, ya muy estudioso de, Humberto que debe ser un poquillín como yo en el sentido de si de aprendes de mucho maestro de nada lo que pasa es que él ya maestro de muchas cosas y aprendes de muchas cosas y maestro de muchas cosas pero es un poquillín como yo en el sentido de que Eso de que deben entrar también intereses ¿eh? por, por determinados temas y afondan ellos mogollón y luego escriben una novela ¿eh? sobre ello. Por ejemplo, cuando escribió El nombre de la Rosa fue después de, de, de estar metido en estudios de medievalismo. ¿eh? Y cuando escribió El pendudo de Foucault, por lo visto estaba también eh, recién, recién metido o recién salido de... de una, ¿cómo se llamaba?, no sé qué, algo de estudios esotéricos, bueno, yo qué sé, pues que había estudiado, pues esas cosas de sociedades secretas, esoterismo y tal, y con todo lo que aprendió, de a hacer una para escribir una novela, una novela que yo considero maravillosa, porque, bueno, aparte de recopilar un magollón de información, también hay que tener mucho cuidado, porque hay muchas de las cosas que dicen mentales, ¿eh? de algunas están basadas en cosas reales y de algunas están inventadas, Supongo que también para pa, pa Daito había más significado ese ¿eh? ocultismo, esa, esa descripción del ocultismo, de los esotéricos, de las sociedades secretas en las que ¿eh? nada lleva verdad ni mentira, todo allí es medio, medio y cosas que son más... Ver... Bueno, tal que la novela también Pero precisamente a lo mejor yo en aquel momento que yo era tan aficionado a estas cosas, pues, pues ayudóme a, a discernir Porque yo sigo siendo muy aficionado a, a, a muchas cosas que, que tienen que ver con, con lo oculto, ¿eh? con lo que llamen la tradición, ¿eh? esa sabiduría ancestral que, que sigue estando ahí, pero que a tenemos un poco inesquecida o, o que la gente que vive eh, de una manera ortodoxa eh, tiene, tiene esquecido porque no sé ellos da valor. yo que sé pues la medicina tradicional la, la agricultura tradicional los los saberes tradicionales ¿eh? en general hay hay muchos saberes muchas cosas que, que estuvieron ahí mientras muchos siglos y dejaron de dejan de estar a un año, no y bueno pues ...fales de ellos y, y <ríe> casi que se ríen estoy un poco lleno a la cara de ¿eh? ah, estoy aficionado a las soluciones y tal Cuando muchas veces no llega es exactamente eso. Lo que ocurre, sí que llega es verdad, y que mucha gente, que a lo mejor, pues, pues que te fala de, de las fuerzas telúricas, en el sentido de que, bueno, pues, hay de algunos puntos del planeta que, por algún tipo de motivo, pues, una y otra vez, a lo largo de la historia, pues, fueron... Eh, centro de, o fue un lugar en el que se practicaron determinados cultos, o, por ejemplo, y es muy característico que el mismo sitio donde donde anguaño y una catedral, pues que escarmes un poquillín y, y te encuentres con un dolmen, o que junta muchas iglesias, haya un techo plantado, o viajines de, de, de este estilo, eh, que bueno, pues. Pueden resultar, en mayor un poco heterodoxos, un poco rares, pero que, eh, bueno, pues al fin y al cabo, dentro de lo que cabe, tampoco en eh, ninguna locura. Pero sí que hay verdad que mucha de la gente que se aficiona a estas cosas, a lo mejor por aficionarse a estas cosas, de sabidurías un poco, escaecidas un poco tal, pues también se, se meten en el mismo saco una serie de locuras, eh, varias, que bueno pues que a lo mejor no tiene mucho sentido y que incluso a, a cualquier aficionado serio a estas cosas pues también le dan un poco de eh. pues en este en esta novela apuesta mucho porque falla en un momento dado eh, una distinción entre lo que hayan los diabólicos y los y otros que no sé cómo los llaman esos otros serían los que os digo que a lo mejor pues eh, la novela esta porque vos para meteros un poco en... ...en ambiente... Eh, ...está ambientada en una... En una editorial... ¿eh? Una editorial... ...y a esa editorial pues llega ver muchos... ...muchos manuscritos... ...y en un momento o dos diferencian de los manuscritos... ...que tienen que ver a lo mejor con, con eso... ...pues con lo culto, lo esotérico tal... ...pero que son pues medianamente serios... ¿eh? ...habrá los que digan que eso es imposible... ...que sea serio en ningún caso... ...pero bueno yo... Bueno, Yo creo que me podéis entender más o menos cuando os digo medianamente serios, ¿eh? aunque no sean teorías ortodoxas, y lo que ya son yocures de, de por sí, que era lo que yo llamaba los, los diabólicos, ¿eh? en los que saltaban cualquier yocura por la boca y ya ¿eh? Bueno, pues eh, a mí esa novela sirvió mucho para pa centrar eh, y mucho para compatibilizar dos cosas que, que podrían parecer incompatibles. que yo siempre tuve un, un pensamiento um, tirando a eso que llamen cientifista, ¿eh? Yo siempre fui más bien tirando a cientifista. Pero claro, cuando empecé a aficionarme a todas estas cosas, yo veía muchas de esas cosas que tenían todos los trazos, ¿eh? toda la traza de ser interesantes, ¿eh? de ser cosas muy interesantes, pero yo decía, madre Dios, ¿y esto cómo cuadra con el cientifismo? ¿Eh? Bueno, pues con perfectamente, porque el cientifismo ¿eh? o es, o debiera ser, como muchas veces ya dicen en este programa, eh, aceptarlo todo y a la vez, al mismo tiempo, ponerlo todo en cuestión. ¿eh? Bueno, pues ese libro, no sé si tenía la, la intención de... De, de, de decir eso, de hacer pensar eso al, al gestor, pero en el mi caso consiguiólo. A mí la dice Fóbico, eh, uno de los libros que descubrí gracias a la y miserable, que soy yo, eh, que, más, eh, que me prestó mucho, eh, fue El tal de la Física. Muchas gracias por descubrírmelo. De nada, coño, Fóbico, una, una pasada del libro, ¿eh? por cierto. Está aquí una, una biblioteca, eh. bueno, si se si da quien tiene interés. he eh, es sí, un libro de los que digo yo que no lleva de ficción. Eh. No sabía decir, además. si he de física, si he de, de filosofía, si he de pensamientos, si he de yo creo que bueno, no deja de ser más bien una reflexión, eh, una reflexión de cómo, de cómo los descubrimientos más recientes de, de la física, eh, al fin y al cabo son perfectamente compatibles con cosas que ya decían, de filosofías orientales, de Dentro de, del, del ámbito de, del hinduismo, del taoísmo, del, del budismo, ¿eh? como, como dicen cosas muy semillantes... a, a lo que va descubriendo Anguayo la, la física más moderna. Bueno, pues. eh qué fue el sexto creo que el sexto libro fue este de Donberto Eco, ¿eh? el, el péndulo de Foucault, el péndulo de Foucault, que también otro de los que de los que tengo que que leer. Y otro libro que tengo que, ¿eh? que leer, ¿eh? Porque que ya leí 40.000 veces. Y por supuesto, es magnífico, ¿eh? Que se tenía que ponerlo más arriba, da esta vergüenza mencionar un séptimo ese séptimo lugar aunque ya vos digo que no lleve que un, un orden de, de preferencia de, de, el orden de preferencia a la cumbre estaba eh, ya vos digo, es eh, garampo eh. ese sí que no, no lo puedo evitar ese y el que está rebelto todos los demás están prácticamente en el mismo sitio lo que pasa que voy mencionándolos según según me acuerdo porque no pues es que no tengo aquí una lista ni nada por el estilo ¿eh? estoy mencionándolos según me acuerdo en los medios favoritos de fecho según acabe seguramente cerra los micros digo yo me cago en 10 pero déjeme este y lo bueno oye pues en fin que voy a que vamos a que vamos a hacer pero bueno sí que sí que ahora quiero mencionar uno que que debería estar muy arriba porque para mí y Bueno, y, y además voy a conjugarlo con otro libro son dos libros que, que yo creo que ya es necesario eh, leer con un juntos en un intervalo de tiempo no muy no muy grande eh, porque uno mmm, digamos que los dos salen de dos caras de, de la misma moneda además mira voy a presentarlos a, a la vez uno y V de Vendetta eh, el, el cómic eh guionizado por por Alan Moore ¿eh? otro anarquista esotérico también ¿eh? tiene mucha historia el anarquismo esotérico ¿eh? Eh, si os interesa este tema buscad buscad porque porque tiene, tiene mucha historia, tiene mucha historia y, y mucha coherencia además ¿eh? aunque aunque pueda parecer que no pues bueno V de Mendetta de, de Alan Moore dibujado por David, David Lloyd ya sabéis que llegue la sintonía de este programa eh cabaret y una lle una canción un cantar eh cuya pentagrama está dibuón uno de los capítulos de este cómic de de vendetas o el personaje eh general el personaje fundamental principal de de la obra u v sale tocando el piano y y bien dibujado este Este cantar, eh, no me canso de decir que odio a los hermanos Wachowski eh, pese a pese a ver que Matrix que eh, posiblemente la, la, la película favorita una de las mis películas favoritas eh, por haber eh, destruido destrozado eh, la imagen la idea de de v de Vendetta. la idea de si terrorista anarquista individualista eh, eh, está totalmente destrozada en esa película que que que osadamente ¿eh? titularon V de Vendetta y una vergüenza esa película no tiene absolutamente nada que ver con el magnífico libro hay otros casos en los que las películas las adaptaciones al cine bueno pues cambian cosas y tal rara vez la adaptación al cine de un libro que queda bueno bien eh, pero en este caso y todavía peor ¿eh? yé todavía mucho peor Porque ya no un ¿eh? que se coman cosas o que metan cosas nuevas tal. y tal. que destrocen el espíritu del libro. <risa> Cid en el chat. Ya tardaba en atacar la película. Y no puedo evitarlo Fóbico, tío. Esto ye... a ver, ye es superior a mí porque... Ya lo conté cuántas mil veces, pero voy a contarlo otra vez. Ye, la única vez en mi vida ¿eh? que tuve a punto de salir del cine. No salí por respeto a la persona que iba conmigo por decir, bueno, está prestando, eh? ¿Eh? Y acuérdame que acabó. Y <ríe> me, antes de levantarnos de los butaques, dije, me va todo bien, ¿eh? Y yo dije, vaya mierda. <ríe> Literalmente. <ríe> Porque de verdad, eh, bueno, yo creo que si cualquiera de vosotros se si preguntáis eh, qué opinaba la película, a cualquiera que tenga leído el, el libro, el cómic, va eh, a bueno, opinar exactamente lo mismo, y es verdad que toda la gente que no lo que no lo oye era dijo que la peli me lo yo bueno, pues no sé, sea, a lo mejor eh, si lo hubieran llamado de cualquier otra manera si me había llamado la voz de vendetta, lo hubieran llamado M de Macario pues seguramente no pasaba nada y me gustaba a mí también, lo que me jode realmente eh, eh, que hayan pretendido poner, que, que pusieran ese nombre, que, que destrozaran de tal manera el mensaje del, del libro, en fin Bueno, pues el libro, eh, para pa no seguir hablando de la mierda de película El libro eh, Fala, bueno, pues y también una novela Bueno, una novela, no, en este caso y un cómic Distópico ¿eh? Plantea un futuro distópico Una, una Inglaterra Sometida a un régimen de tipo Fascista eh, Ultra ultra cristiano Bueno, pues eh, Un tipo de sociedades Hay un terrorista porque llega sí, y llega bueno podemos llamarlo de cualquier otra manera, porque en realidad tampoco propaga el, bueno sí propaga el terror el terror entre entre los enemigos entre los malos entre lo que él quiere destruir si fascismo que si estaba fascista racista con el que él, él quiere acabar pues bueno pues sí pues ellos seguramente los aterroriza. He hecho desde algún momento, que de alguno sale en el cómic con, con un bastante aspecto de, de estar pasando miedo. ¿eh? O sea que sí, a lo mejor podemos llamarlo terrorista, eh, extremadamente individualista. Ya sabéis, yo soy un, un anarquista individualista también, o al menos esas son más o menos las les ideas que yo defiendo. ya sabéis que eh, seguramente lo que yo llamo individualismo no tiene nada que ver con con lo que otros llamen de esa manera por mi el, el término adecuado porque yo creo que, que el individuo y el que el que tiene el poder y el que debe tener la la la facultad de, de desarrollar la su voluntad al 100% cien bueno ...más cosas... ...igual... Bueno, ...bueno pues que V para mí... ...de un, un canto al anarquismo individualista... ...y un canto a la destrucción... ¿eh? ...a la destrucción de lo que no nos gusta... ...V destruye... ...V acaba con... ...con ese estado fascista... ...con ese estado racista... Eh, ...V acaba con ello... ...V acaba con el estado... ...pero no construye nada... ...hay un momento y un diálogo en el que... ¿eh? En ...el que V más o menos dice esto... Uve está falando con con Ivy, con la con la con la otra protagon, con la coprotagonista, digamos, la, la secundaria. ¿eh? Eh, qué bueno que por cierto, me, me <ríe> bueno para qué, ya que no puedo evitar decir estas cosas. ¿Cómo es yo posible que en el libro eh, se haya una una provida que que tiene que que ten que prostituirse para para ganar el para poder comer? En el en la novela se ya una periodista rica. no tiene mucho sentido ¿no? no no tiene ninguno pero bueno sigamos hay un momento en el que fala con ella eh, que dice eso dice yo mi papel llega a acabar con todo lo que los demás fagáis con, con los restos llegue problema vuestro, el mio papel acaba aquí, ahora tenéis la posibilidad, hasta ahora no tenéis la posibilidad de hacer nada, estáis controlados, estáis dominados, estáis oprimidos, ahora ya fáceis lo que queráis Ya no llegué, cosa mía. ¿Mm? Eso ya es lo que lo que disuve. Vea, otra vez que te escaraballé, escaraballéndose el pelle y yo, joder. Dios, ya me paso falando de, Falando de de Jarlampo y... Oh. Dios, voy a mierda, voy a tener que que el todo otra vez, porque, oh. en fin, bueno, que seguimos, llegué una una pasada, una verdadera pasada, a mí encantada. Y eso oye la. la oda, la destrucción, pero la destrucción en, en positivo, no sé, la destrucción para construir otra cosa mejor, mayor. ¿eh? O la destrucción sencillamente para que construyas, ¿qué? Si no quieres, un no construyes. ¿eh? Bueno, no sé, me encanta. Y el otro libro, que os digo que lleva la, la otra cara de la moneda, que un libro que en este caso tampoco no y de ficción, ¿eh? tampoco no una novela, eh, podríamos considerarlo más un ensayo, ¿Eh? Y, y que llegue eh, el, el elogio a la vida de Alessandra de Viznil ¿Mm? un libro que yo desde que lo que lo llegue, ¿eh? cito mucho al, al mes el trovador pero bueno, lleguelo porque me lo me lo recomendó a él ¿eh? y, y un libro tan increíblemente fermoso ¿eh? Alessandra de Viznil y una mujer que vivió a caballo entre, entre los cielos no espera vivió a caballo entre los cielos... no no vivió a principios del siglo XX y empezó a hacer cosas y a avisar fue la primera mujer occidental que entró que entró en el Himalaya y, y bueno pues hizo allí mucha mucha amistad con los con los muchos tibetanos eh, cuando todavía tenía noventa y pico años pues fue a renovar el el pasaporte por si acaso, por si emprendía otra aventura por ahí, eh, bueno, recorrió el mundo, viajó, fue una persona que, que usó, usó la vida, eh. Nadie como ella puede, puede describir la, la vida, lo maravilloso de la vida, ¿eh? y por supuesto como consideraba tan maravilloso la vida, eh, no podía, podía tener otro tipo de ideología que no fuera la anarquista, ¿eh? no podía entender de hecho hay hay una frase muy guapa en el libro que no sé si, si recordaré para poder para poder citar a, a mira es pistolero. el pistolero elogia la vida qué gran libro que gran regalo me hiciste sí porque regalé regalé este libro al pistolero maniego al un maniego porque considero con eh, considero como bien me dijo además también el trovador que yo un libro para regalar eh. y, y entonces yo creo que si da quién eh, eh realmente y tienes aprecio tienes que regalar este libro ¿eh? de verdad yo qué sé pues si no lo leísteis y yo creo que cuando lo leáis comprenderéis que que que si a alguna persona y tenéis verdadero de aprecio, tenéis que regalar este libro. Hombre, caro si tenéis a precio y creéis que va a entender lo que dice ¿sí? el libro, porque a lo mejor tampoco decís, no, estoy no llega el libro adecuado para regalar a, a esta persona. Pero bueno, el maniego si, si era un, un libro adecuado para regalar. a maniego, pues voy a ponerte una, voy a ponerte unos deberes, hombre. Eh, como oye tú que estás en, en casa y tal a ver si me encuentras esa frase que además en la edición que, yo, uy, que del que yo te regalé de, de la editorial de los Taedro pues que lo pongo en, en la portada o en, en la contraportada y tal eso de obedecer y de morrer ¿eh? es algo así como obedecer es morir cada instante en que una persona se somete a una voluntad ajena Eh, se está muriendo un poco me parece una cosa una cosa así por el estilo tendrá algo que ver el haber hielo el libro con las cosas que, que yo digo muchas veces hombre conste que, que ya pensaban más o menos así parecían antes del hielo pero también tengo que decir que después del de hielo si ya pensaban más o menos así pues ahora pienso mucho más mira ya me lo puso aquí el, el maniaco obedecer es morir Cada instante en el que un hombre se somete a una voluntad extraña es un instante sustraído a su propia vida. ¿Qué os parece? ¿Eh? A mí parece maravilloso. ¿eh? Parece maravilloso pensar así. ¿eh? Bueno, pues ya cuántos cuantos libros llevamos. Eh, Poe, El gato negro. ...original inglés... Voy a, foler, ...voy a mirar también... el, el ...lingües... Eh, ...Orwell... Eh, ...1984... ...también en inglés... ...Crónicas Marcianas... ...Ray Bradbury... ...también en inglés... Eh, ...Momo de Michael Ende... ...en alemán... ...en este caso... Eh, ...El Péndulo de Foucault... ...de Humberto Eco... ...en italiano... Eh, ...V de Vendetta... del amor, en inglés, eh, elogio a la vida, en eh, el original que ya francés me parece, Ay, no estoy seguro pero creo que ya eran francés, ¿eh? que van siete nada más, quedarme alguno por medio, oye, fóbico maniago... vosotros que estáis ahí del otro lado que alguno por medio pues eh, Bradbury, Orwell, eh, Ende, eh, De vendeta este no. y ahora salen de B6 y en antes y en 7 ahí, cuando foco, coño, 7 joder, pues tengo que decir tres más. Uy, pues, pues ahora, a ver, cuál es ah, coño, el roso de luna, ya me pase a mí el roso de luna que ya el, el, el tesoro de los lagos el tesoro de su miedo, 8. Eh, vale, vale, ahora sí, ahora sí me salen, si sí me salen los cuentes, porque. Mmm, No sé, pues a lo mejor sí que va a costarme hablar de, de alguno más, pero bueno, gustaría hablar también de, de uno ¿eh? que ya os digo que a lo mejor no lle lo que yo considero la lo que yo considero lo que me parece. Yo diría, oh, pues tiene una calidad literaria del copón. Bueno, pues a lo mejor no, pero eh, para mí ye un gran constructor ¿eh? y es lo que más me fascina de. de un escritor, que sería es un constructor en el pistolero, no sé, hay tantos y tan buenos, algo de Bukowski sí, yo curioso, porque mira, Bukowski entróme entróme la, en la en la cabeza cuando estaba intentando hacer esta lista, y yo decía coño, pues de Bukowski y prácticamente todo lo que hay lo que hay publicado en, en castellano pero sería su muy difícil decir cuál es el mío favorito de Bukowski. Curiosamente sí sabría decir cuáles son los de Bukowski intragables. Yo qué sé, pues se busca una mujer para mí, por ejemplo, y intragable los relatos que hacen ahí, a mí no me gusten. Eh, hay algún otro por ahí que, que, que para quien lo quiera, pero luego sin embargo tienen cosas, dios, tienen cosas fascinantes. Eh, eh, creo que a lo mejor el mío favorito es la la senda del perdedor. Esa, esa autobiografía de, de los años mozos, eh, La Senda del Perdedor, igual y igual ye uno de los, uno de los realmente grandes, eh, uno de los realmente grandes, el, mi favorito de Bukowski. Y bueno, también, mira, curiosamente, ¿eh? sí, el de cuando ya era más, <risas> estamos de acuerdo, me dice el maniego, eh, pues sí, eh. No, la verdad que, que La Senda del Perdedor y un, un libro, un libro enorme. Y curiosamente eh, el último, lo último que ha publicado de él. Bueno, después creo que todavía publicaron póstumamente todavía más cosas y tal. Pero bueno, el que se publicó esto cuando murió el de, eh, el capitán salió a comer, los marineros tomaron el barco. Eh, que yo en el libro también de reflexiones así de los últimos años ya cuando ya no era un eh, cuando ya no era un vagabundo, cuando ya era un Un, un escritor consolidado y vivía en un chalet y tal. ¿Y, me, ese no lo leí, me dice el maniagu, que ese no lo leí yo. No, pues ya te lo pasaré, que más si tengo yo. Eh? Y no sé si estará ta, si aquí también en la, en la biblioteca. ¿eh? Ya lo ya he hecho en un, un vistazo. Pero bueno, a mí sí gusta, me sí gusta me porque porque bueno, pues ya la ya la, la versión esa de, del Bukowski, Bukowski Viejo, Ditme el maniagu. Oye, dejo vos que está prestando mucho el programa, pero mañana levanto a las seis y media. Un abrazo super fuerte. Otro marego. ya una pena perderte, perdete como se entiende esta noche, hombre. Pero bueno, eh, va a quedar la, la grabación. de tú que lo más importante ya salió, ¿eh? lo más importante. a cojones! Llevo dos horas. ¡Madre de Dios, chaval! Bueno, pues igual yo también voy a tener que ir acabando. Pero bueno, no quiero acabar... Ah, bueno, lo que te decía, que ya es muy prestoso esto. Cuéntate, no sé si marchaste ya, si no, mira, pues te una cosa que me prestó mucho del libro ese. Y que, bueno, pues eso... Mucos que ya ya está viejo, eh? que ya está ya, ya el hombre mayor. <risa> Dígame el maníaco, vaya cuerda que tienes. <risa> sí, pues sí, un poquillín de cuerda tengo. Tengo la aquí, ¿eh? Si no, el resto de mi vida no la tengo, pero tengo que aprovechar los jueves para la noche. Que hay un momento, eso, Mucos que ya está mayor, está viejo, van a operarlo de, de catarates. Y hay una entrada, este libro el, tiene el, una especie de diario, ¿eh? Diario, en el que mayor, ahí entra es... ...pues... ...todos los días... ...y luego de repente... ...pues hay un hueco de un tiempo y tal... ...bueno... ...pues estoy... ...hay una entrada que dice... ...bueno me van a operar de cataratas... ...y tal... ...bueno todo el mundo me dice que no llena nada... Eh, ...la madre de Linda... ...que ella es la... ...la mujer de Bukowski... ...que era mucho más moza que él... dice que ella lo operaron y que no llena nada... ...y el médico dice que no llena nada... ...y tal... ...bah... ...pues no será nada... ...siguiente entrada... ...bastante tiempo después... Me cago un Dios, como que no hay nada, estoy jodidísimo, vaya dolores, vaya no sé qué. Va, que, que tiene gracia, ¿viste? De verdad que la tiene. ¿Qué más qué más autores puedo citar aquí entre eh, los mis favoritos? Pues eso que, que vos te iba a decir, eh, un autor... Que, que no sé si se puede poner dentro de los grandes autores de tal, bueno, no, no me da igual, me da un poco igual a, a la calidad literaria, pero yo quiero mencionar uno del que ya falé, ¿eh? eh, que es Lovecraft, Phyllis Lovecraft, Howard Phyllis Lovecraft, que construyó un mundo. y eso a mí, que quieres que te diga me encanta eh, los los autores los escritores que son capaces de, de crear un mundo una mitología propia oh, a mí a mí eso gusta mucho me gustaría me ser quien a, ser quien a hacer una una cosa semillante ¿eh? una cosa de ese tipo ¿Mm? eh, en el caso de de Hogwarts Phyllis Lovecrat aunque hay muchos relatos que me prestan el primero que leí yo, uno de los de los mis favoritos después costóme al contrario otro que fuera igual de bueno que me gustaría tanto el primero que leí fue el horror de Dunwich posiblemente uno de los bueno de los relatos más prestosos de hotel ¿Mm? pero del que quiero falar vos, y el que considero que bueno pues que me gustó muchísimo me tocó la febre sensible eh, y eh, uno el ¿eh? en las montañas de la locura El relato de en las montañas la locura tocó a mí la fibra porque toca algo que que a mí me me gusta mucho y es que a ver en el mundo actual prácticamente nunca queda nada por por descubrir no dicho me lo curiosamente un guaje borracho un día que salí yo un domingo temprano para el monte ¿eh? yo me salí salir ahí con el de casa con el mío bastón y la mochilón y tal Y yo, meca, mira eso, si que va a explorar. ¡Ja, ja, ja! Pero a qué quieres explorar, ya no queda nada por descubrir. Y sí, la verdad es que tenía toda la razón. Hombre, no, quedan cosines por descubrir, pero poques. <ríe> poques, la, la gran mayoría de lo que hay en el mundo ya, ya está descubierto. Pero bueno, eh, quedan cosas, quedan unos poquitines cosas. Y ese relato de, de Lovecraft eh, relata precisamente un descubrimiento, ¿eh? un descubrimiento, una persona que está en el, en el en la Antártida y que que encuentra una ciudad perdida ¿eh? y la descripción de la ciudad. Yo os digo que a lo mejor no es una de las mejores cosas, a lo mejor ni siquiera yo uno de los mejores de, de de Lovecraft, pero a mí gusta mucho por por eso, porque a mí fascina esa idea de De, de, de, de, de encontrar una, de algo perdido. de ¿eh? Yo siempre pongo el ejemplo de, de, del arqueólogo ese, que, que no sé ni cómo se llama, me manda huevos, como estoy yo, como para dar datos. Del arqueólogo ese que, que descubrió el, el, la ciudad de Machu Picchu, ¿eh? que no hay tanto tiempo, y sencillamente lo que hizo fue empezar a monte Pelmonte, y Eh, buscando buscando unas ruinas de las que falaban cuentos de las que decían los los lugareños de tal y al final al control y yo me, siempre me, me me imagino siempre tengo en la cabeza eh, lo que tuvo que sentir esa persona eh, cuando pegó el último machetazo y, y, y de repente vio esas ruinas eh, vio las ruinas del Machu Picchu tuvo que ser una cosa fascinante eh. pues eh, este relato yo pienso que tuvo que ser una una cosa así también que describo una cosa así me refiero a un, un descubrimiento ¿eh? de algo insospechado a mí mira voy decir pues la verdad, pásame mucho ¿eh? cuando cuando a lo mejor consulto mapas, consulto, hablo con gente y, tal, y me dicen, no, sí, había un camino hay una manera de ir a tal sitio hay una manera de ir a tal otro y tal y yo voy y lo encuentro, lo encuentro si camina encuentro si tal, siento una satisfacción interior que a lo mejor he parecido a lo que, a lo que notó si arqueólogo cuando descubrió Machu Picchu o, hombre, lo que notó este, este personaje cuando descubre la ciudad perdida está en la Antártida seguramente en las montañas de la locura seguramente no fue eso, fue más oye, intenta Lovecraft describirlo más como un, un fecho terrorífico, pero pero bueno oye, qué sé yo... <risas> cada uno ¿eh? lo bueno que tiene lo, los libros lo bueno que tiene la literatura que, que aún eh, describe como como país no no crees que ¿eh? no crees que yacina, cada lo importante no ye, ¿eh? no y tanto lo que lo que el escritor pretende reflejar como como a lo mayor lo que lo que el lector ¿eh? lo que el lector en, entiende Y, bueno, creo que ahora ya llegué a, a los diez libros, ¿eh? Pretendía decir, decir otro más porque, bueno, eh, salió la verdad que, que salió Bukowski por aquí, ¿eh? Que no pensaba en meter a Bukowski porque, claro, como estoy hablando de, de libros que tengo que leer y qué tal, pero, bueno, yo, un, yo una buena, yo una buena opción. Igual también tenía que leer la, la senda del perdedor de, de Bukowski, ¿eh? Mm. la verdad que ahora tenía pensado hablar de, de Señor dos Anillos tenía pensado hablar de Tolkien ¿eh? de esa tecnología, porque yo meto el me Hobbit también en el, en el mismo saco ¿eh? que también creó una una un mundo, un universo una mitología, una religión ¿eh? y bueno pues también eso me, me resulta fascinante pero bueno eh, yo creo que te contando porque conseguí hacer ¿eh? esta lista Llevame más de dos horas el poder contar aquí, pero bueno, oye, en fin, ¿qué queréis, hacer, Pues si os gusten otros o os gusta otra cosa, pues no tenéis más que, que venir y contarlo. Porque yo ahora ya me despido, o sea que podéis venir quien queráis. Si tenéis insomnio de alguno de los que te ahí... dentro de menos de una hora, pues arranca Pasión de Cine. Un programa fabuloso. Programa que falla una persona mucho más apasionada al cine de lo que yo soy de la literatura. O sea, que si vos prestó este programa, es si va a prestar vos pues todavía más. Pero bueno, eh, no obstante, yo agradezco muchísimo a toda la gente que estuvo por aquí. Un saludo a Fábico y al Maneovo que me animaron el chat esta noche. Un saludo a toda la demás gente que me estuvo sintiendo por el 107.3 y por Internet. Un saludo más grande a toda la gente que siente esto en diferido cualquier día que no se el día de hoy, que no se el día 26 de Avento. Y un saludo por supuesto a toda la gente que descarga este programa de archivo.org. Un saludo a todos y sentimos otra vez la semana que viene. Iba va cambiando Según convenga tener biografías En la enciclopedia Limpiando con total Para que no Huelan los hechos Que nunca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 se pone en marcha la misma manivela que mueve el engranaje. Entrocera en estaciones, lunes a viernes, domingos y festivos. Dos tiempos te queda para verlas venir. A intentar discernir entre tanta morralla. Ya ya les vale. De cuentos chinos y oficiales. Punto final. Y mucho cuidadito. Vamos recordar quién fuera el del sindiciano general, porque ya da igual, porque hoy los supuestos contestatorios vienen también de las altas del estado. ¡Rompalla! ¡Pulsinación! Dale.